Bueno, estamos aquí en la marcha del 1 de mayo, eh junto pueblo que está combatiendo eh, contra esta reforma laboral de cartón que, que quieren poner en el gobierno. Y mandamos saludos a toda la gente que escucha Radio Vía Francia, a la labor que hacen como medio de comunicación hace muchos años ya eh, al servicio del pueblo, levantando la voz de nosotros y haciéndole la pelea a los medios de comunicación de los poderosos, de los ricos, que solo muestran una parte de la verdad. una canta cada uno que se levantando la voz recuperando nuestra historia. La en París, por la verdad por la justicia radio villa francia que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 Eh, un caluroso saludo a todos aquellos que están escuchando, que se están conectando Y a nuestros queridos vecinos de acá del sector que nos escuchan como decía anteriormente Por la señal del 107.9 en la frecuencia modulada para la comuna de Estación Central Saludo esta noche a mi compañera de labores Buenas noches Carmen, Oli, ¿cómo estáis? Bien, oye con ese pelo así <risa> Estoy como... ando leona. Sí, parecís leona. A leona. Sí. Ando eh... como bien vaporosa, ¿no? Sí. Sí. sí. que sí. Es lo que pasa es que anduve todo el día en la calle. Eres una callejera. Una callejera. Hoy día anduve todo el día en la calle y fue maravilloso. Estoy cansada de morir, pero el smog se encargó de ponerme el pelo de esta forma. Mira tú sí, Mis rulos andan por ahí por todos lados Exacto sí. Oye, saludamos a todos los que ya se están conectando a, a las distintas plataformas como mencionó la Inés Le damos un caluroso saludo a todos los que nos escuchan, que siempre están con nosotras Y que comparten y opinan también a través del hashtag de las hijas de Afrodita en Twitter Eh, así que saludos para todos Y quiero comenzar inmediatamente Y obviamente a mitad de programa Y al final del programa lo vamos a volver a repetir Ya tenemos a la venta Las entradas para nuestra querida Porotada Que es para eh, la autogestión Para seguir mejorando La labor acá en la radio para que no nos sigamos resfriando, para que <risa> pasemos mejores momentos y para que tengamos buena... para poder seguir trabajando para todos ustedes. Así que tenemos entradas a la venta a 1.500 pesos nomás, baratito, plato popular, una porotada maravillosa que vamos a preparar nosotros y van a ser atendida por nosotras. Con su vinito navegado. Su vinito navegado, su... vamos a tener empanaditas también. Tecito, café, bebida. Exacto. Y, y... su tonta ensalada. Exacto. Eh. ¿Sí? Así que para que vengan, esta va a ser el 30 de agosto, domingo 30, que no se olviden para que ustedes le digan a sus parejas o le digan, "Hoy día no vamos a cocinar, le vamos a salir a almorzar afuera y se vienen todos para acá." Sí. Y lo pasan. Chancho con nosotros, pasamos una tarde increíble, eh, nos matamos de la risa, conversamos, nos sacamos fotos, todo Sus lo que mates ustedes mates también van a salir ahí. El matecito. Ahí, el sí, robot de madera auspicia los, los mates. Exacto. Eh, y su buen pebre, po. El ah, ¿Ah? El pebre, el que pica tres veces. Ese. Cuando ah. entra, cuando queda cuando sale, ñorza. Exacto, ¿sabes? qué tanta wea. ¿Eh? ese pebre maravilloso todo así que vengan a disfrutar una rica porotada junto a nosotros, a nosotros nos va a servir muchísimo su colaboración y los que no no puedan venir porque están lejitos, qué sé yo todo eso, pueden mandar un correo a info.radiovillafrancia.cl y ahí les van a mandar la forma en que ustedes pueden hacer también su colaboración, para seguir con nuestra labor chiquillos, nosotros acuérdense que no pedimos plata a nadie nadie nos auspicia, no tenemos auspiciadores, porque no queremos no queremos deberle favores a nadie, eh, así que solamente hacemos todo este evento para, para autofinanciarnos, pero todo esto tiene, nosotros también entregamos algo y ustedes nos entregan su aporte, que va a ir en beneficio obviamente de, de poder tener toda esta... Maravillosa y continuar con esta maravillosa labor. Sí, pues acá dice Roc Silva dice, "Hola, posmadre madre Leona." <risa> mira, mira, me está haciendo bullying. Imagínate Rho, imagínate el Ro, el Ro, oye que el Rho, el Rho dijo que iba a venir, así que que no sea nada mucho, mira qué. ¿Cuándo va a venir? Dijo que iba a venir. Yo, que... yo a esas visitas que anuncian no ¿Eh? les creo Te No, yo tampoco, pero sí, Mago que ya lo anunció una vez claro. Bueno, se justificó y me alegro que esté todo bien Así que bacán por eso Pero ahora amenazó, dijo que antes del 18 venía Vamos mish, a ver Mish, po. mish, Vamos a ver Oye, eh, Ro, para que vaya cachando como está el pelo de la Woody eh, Imagínate el pelo en pecho, del guay el pecho que tiene no, el hombre No, creo que mi pelo es más lindo Sí, como seis veces No, no Mi pelo es hermoso. <risa> Oye, vamos a partir el programa en pauta. Uh -huh. Gil pauta? o héroe. <risa> ¿Qué piensan ustedes? Gil o oh, héroe. <risa> claro, porque ayer el papá de este chico salía hablando ahí en el, en el programa el desinformante. El desinformante. El desinformante, claro. Uh -huh. El desinformate. Sí. El desinformate. Eh, y salía hablando ahí un sinfín de cosas, pero al final dejó claro que su hijo era un héroe eh, que había estado retenido por quizás cuantas horas, tratando de salvar la vida de su padre y que él estaba tratando de lograr un acuerdo extrajudicial. Ah, pero eso casilla? llevaba plasma. Claro, claro. Entonces, ¡Qué yo, idiota, güey! Plamas, relojes, joyas, eh. la caja fuerte. ¿Todo lo que tú encontráis en esas casas bonitas de allá arriba? De allá arriba del barrio alto, ¿es exacto, eso? Exacto, exacto, claro. ¿Cuándo uno se apuna? ¿Cuándo va? Claro. <risa> yo me apuno, güey. Me mareo y empiezo con... Cuando te, cuando te miran raro así y dicen, tiene pinta, tiene pinta, pinta, pinta, ni a robar. Eh. ¿Ah? Entonces... El caballero así puso a su hijo como que era un santo, como que el cabro así como es que está estudiando leyes. Entonces cabre el la calidad de abogado que ama tener después, huevón. No, pero es que el cabro era educado, mm. ¿eh? Y él no sabe de la estafa telefónica, él nunca había escuchado hablar de eso. ¿Ah? Porque el cabro Increible se dedica Increíble la, la burbuja en que vive en Guadalupe No, pues que tú no entendís Que el cabro no, no podía ver tele Ni podía leer diario, ni escuchar radio Porque cabro pasa todo el día estudiando Si está de la U A la casa Porque un cabro bueno, porque es de allá arriba po. mm. Porque los cabros malos son los de acá abajo po. Obvio ¿Ah? Obvio Claro, po. entonces el cabro era tan bueno, tan era bueno. un niño bonito. No, yo era un héroe, si, si, si le faltaba tener la capa de Superman nomás, ¿cachai? Porque él él iba a, a salvar al papá. <coughs> él iba uh -huh. a salvar al papá. Claro, llevaba todas las especies para salvar al papá, porque el papá el papá. Po. Uno siempre tiene al papá, tiene que tenerle consideración. Entonces él iba a hacer un arreglo extrajudicial, ¿cachai? <risa> él le llevaba plasmas. <risa> es que no tenía otra cosa, pues. ¿Mm? idiota el huevón. Aparte que ya quedó como el a la huevona de Chile, no? Pero quedó. que ahí pasamos a otro <risa> tema, pues. <po. risa> ya quedó weona? Weona? Hay en Chile. Oh, está caldita, po, ¿Mm? Porque esta era la pauta como para entrar en el y tema por lo general son zorrones ¿Mm? Sorran. Sí. Pero ¿quién es, quién, es, quién es, quiénes son los hueones de nuestro de nuestro país? ¿Mm? ¿Quién? quien, eh, imagínate una cantidad, pucha, podríamos nombrar muchísimo ya con nombre y apellido pero también podríamos clasificarlos por, eh, por comuna tú. <ríe> o por eh, cuadrante <ríe> podríamos decir por ejemplo de acá de nuestra comuna Delgado, pero es un Delgado nomás, así que delgado. no, sí, no. Sí, es un Delgado, nomás no, no cuenta Eh, podríamos <coughs> decir que el, el porque delgado al minimipo. El minimi, el, el minimi, entonces el padre del minimi. <risa> el padre del minimi, ¿quién es <risa> tu amigo? Mi amigo es no es mi amigo. ¿Es tu amigo. No, si no es mi amigo me tiene bloqueado. El pichito guype. Eh, me tiene bloqueado eh. el pecho el guatón con teta, el guatón con teta. ¿Eh? El el Unur chileno. Eh, el sultán chileno. <risa> ¿ah? El que tiene las mejores minas. Y el la que, cantidad de minas. El que quiere poner esta decepción en la Araucanía. Po, Ay, guacho culiado. Para bajar la tasa de delitos, po. ¿ah? La tasa de terrorismo. Él quiere sacar los militares que cuiden las carreteras. Y los drones van a cuidar los cielos de la Araucanía. Y van a volar con sus cámaras. ¿Ah? Ahora lo que yo no entienda si el hueón es de la fría que es chucha anda haciendo la Araucanía de nuevo, huevón. Cómo la gente de la Florida, huevón, no le ha puesto un parelé. Eh? Por esta tanto o, tan, o lo de la fría están tan chato del hueón que quieren que se vaya luego. Lo que pasa es que el loco quiere figurar, lo que quiere ser figura. Porque te cachai que este gallo sale dando declaraciones en, el, en, en los peores momentos de su vida en Las declaraciones más idiotas que uno puede escuchar En el peor momento eh, Sale figurando Y se va a meter, weón, allá A, a molestar Porque eso fue a molestar a los mapuches, weón Y pide estado de decepción, weón, pa' ellos Yo, la verdad, que encuentro que el weón ya Está de patio loca, está rayando la papa, weón Bueno, como todos los budis no más como todos los políticos Pero este igual la cagamos no, Porque más igual encima le dan micrófono va, ¿no? Y el se va a meter justo Cuando está la tomela con nadie Y cuando se habla de que hay De represión en el pueblo mapuche De que los tratan mal De que son pisoteos El otro día conversábamos con el peña el Tabo sí. eh, de, de Ranquilco Y nos contaba lo, todo lo que había estado pasando Durante el viernes Y el pelotuo se va a aparecer justo cuando hay una reunión, digamos, una, una cosa importante y sale con toda su bancada, con sus secuaces, huevón, con el con, con la otra parte de la huevonamiento de Chile, huevón, porque hay huevones y huevanes. Tenemos este huevón zorrón, ¿ah? de que de, de acá arriba que quería salvar al papá, porque huevón se creía Superman, Batman y nos andaba en un auto todo el día hueveando, pero era Batman, Superman. Pero es un cabrón bueno, porque es de plata. ¿Ah? y tenía este otro saco pelota con todas las weas que vienen detrás, ¿ah? que va a pedir estado de decepción Y que salgan los milicos a vigilar las carreteras. Porque carabineros no puede más. <risa> ¿Ah? Qué increíble. Bueno, ¿por qué? <coughs> Oye, y unos días atrás, acuérdense que anduvo la, la, la loca de patio también para allá. La otra pidiendo el armamento que sacaran. Pidiendo, claro, que no dejaran de usar eh, balas de goma. claro Quería que pues... usaran balas de verdad. Esos hueones están cagados en cagado la cabeza, locas, si y yo insisto. Pero el problema Eso es la gente que le presta oído, hueón, y que le escribe, bueno, que son el mismo grupito, esto es la difundista, todos estos hueones, este lit culiá que hay ahí en la Araucanía, hueón, y que se sienten dueño de todo, que ellos con sudor eh, obtuvieron esas tierras. Po, ¿ah? ¿Con Puta? sudor de qué? Claro, con, con un sudor, nada, ¿dónde, hueón? Los locos ahí a sangre <ríe> mataron, <ríe> huevón, hicieron hicieron hueón a la gente para quedarse con las tierras. O simplemente pescan y corrían los cercos y chau, y no estaban ni ahí. Po. ¿Qué hacemos con ¿Ah? esa gente? Puta, yo, tengo... yo, yo uno, uno escucha, uno lee cosas y todo, y dicen, puta, debería haber, haber habido ley de aborto antes que no sean estos culiados. Mil cosas más, ¿cachai? Al paredón con los hueones. Eh, ¿qué, ¿Qué paredón? Plaza Pública, hueón, una soga y chao. ¿Ah? Pero, no sé, sí, imagínate, hueón... Eh, ¿Por qué el no, hueón no, mejor no dice que, que ingresen más Paco, hueón, y que los pongan acá, acá Paco, hueón, en un pino? Y que cuiden el pino, hueón. Eso falta. Weón. ¿Eso, weón? Esa hueón le falta a Paco, hueón. Es lo único que pacu, falta es que hagan. ¿Mm? Sí. Paco, milico, rati. Paco, milico, rati. Hueón, marino también. Los, fach también. Ahí tenéis cinco hueón. Ah, cuidando un pino, un pino, un pino, un pino. Porque ahí no están cuidando eh, a la gente pobre de los pueblos, hueón. Sí, a lo que están cuidando son al, al, al, al latifundista web bueno, al dueño de, de estas hueevas de madera gigante a esa empresa están cuidando porque no están cuidando a la población ¿Ah? el robo de madera cuando hace unos año atrás se sabía que que los pacs andaban robando madera yapo ¿Ah? entonces estado de excepción tenemos Eh Premio, premio al al auebanamiento para este tipo o sea todo podríamos decir que semanal cuando sale hablando que busca la oportunidad yo creo que sabes que aparte bueno aparte de, de saber que, que todo lo que tú dices y todo eso Creo que es, es, eh, hay un aprovechamiento político por parte de varios, no solamente de, de él o de, o de esa bancada, sino que hay un aprovechamiento político con respecto a la mayoría de que cuando está, se generan este tipo de conflictos ellos salen, unos en defensa, otros no, obviamente, y, y es simplemente para buscar pantalla, para figurar, para para darse, eh, eh, no sé, pues para pa que la gente los vea que están ahí metido en el conflicto ya sea a favor o en contra pero que pasa para que la gente vea que los tipos están trabajando están ganándose las lucas supuestamente y todo ahora porque él no está acá en, en, en, en la comuna de la florida donde debería estar y, y anda allá tonteando bueno es que es a boom por loca entonces qué más vamos a hacer con eso Pero siento que hay, desde hace mucho tiempo que hay un aprovechamiento con respecto a los a los movimientos sociales. Eh, hay una aprovechamiento eh, político, obviamente, que es el que eh, cada vez que se genera un conflicto salen muchos a levantar la voz y hablar y salir en pantalla, así como como ya la mayoría los tenemos calificados que los buenos no hacen ni una hueá. Entonces salen así como diciendo, ya vamos a justificar... Eh, de esta forma nuestra nuestro trabajo, ¿cachái? Haciéndose presente y manifestándose en el tema. Una huevada bien estúpida y una huevada enmiento masivo que tiene la clase política, pero que le vamos a hacer, po? Ese el estilo, es la forma y y napo, o sea, de, cuando, cada vez que hay este tipo de acciones, ¿cachái? Que, que que generan movimiento entre la gente y que la gente empieza a empatizar con las demandas de cualquiera de los grupos que están haciendo este tipo de, de manifestaciones de toma y todas esas cosas, ya sea estudiantes, mapuches, los, los trabajadores y todo, eh, todo eh, siempre aparece un político hablando en la tele, aprovechándose, aprovechándose del, del de espacio, y del, del espacio, ¿cachai?, para para figurar. Po. Oye, o, lo bueno es que la gente ya como que se ha informado un poquito más y ya no está comprando, pues de hecho yo creo que la, la cantidad de personas... Tú ponías Boone bueno, en el Twitter, bueno, y una cantidad de denostaciones para el tipo, eh, y que no se cabrea, pues entonces yo creo que a lo mejor ni siquiera se toma en el tiempo de, de, de, de escuchar la opinión de las personas y se quedan con lo que, como el zorrón que, que decís tú que no, no, no tenía idea de las la estafas telefónica que no tenía idea de nada, que él vivía en un mundo de fantasía. A lo mejor a ellos les pasa exactamente igual, pues viven en un, un núcleo tan cerrado que se tiran flores entre ellos mismos cachái. No, igual, wow, hice tes de oro, cachái, así como levantándose. Entonces igual wow, la sigue haciendo creyendo que la está haciendo bien. Pues. Claro. Oye, acá la la Marcia Romano manda, por ejemplo, el testimonio de la nana que que le despidieron porque era la estafa telefónica en Santiago. También de Vannechea, igual que la familia de este zorrón ¿Mm? Yo creo que ahí aparte de, de todo lo que hay una ahí vemos eh, claramente un, un tema de, de un desigual de, de, de discriminación de, de desigual y es... discriminación claro mira todo. dice esto fue en octubre del 2009 dice una nueva estafa telefónica a un domicilio esta vez en la comuna de los Barnechea mismo sector del, de este zorrón como te decía y uh -huh. De Santiago terminó con la entrega de unos 10 millones de pesos en dinero y especies y el despido de la asesora del hogar que relató, entre llantos, el modo en que fue timada por los delincuentes. Yo estaba cocinando y suena el teléfono y me dijeron que era carabineros y que mi jefe había sufrido un accidente. Yo me preocupé mucho. Relató la nana de la casa ubicada a la altura del 1400 de la avenida Santa Blanca. Me pasaron a mi supuesto jefe que tenía la voz súper parecida a don José Alfonso y me mandó a buscar los documentos y una plata que tenía supuestamente guardada y yo no encontré nada, agregó. Un taxi llegó al domicilio y la empleada le entregó computadores, notebook, cámaras fotográficas, dinero y su sueldo de 120.000 pesos, de acuerdo a la agencia UFI, todo evaluado en 10 millones de pesos. El caso quedó en manos de la fiscalía. Es que... Ahí, Pero, ¿a qué voy yo? No le iban a creer, ¿cachai? La nana fue despedida, entregó su sueldo, weón, por salvarle la raja, a, supuestamente al viejo que estaba, había tenido un accidente. Y dijo, weón, don José Alfonso, ¿ah? Le paga, sí. Ah. Weón la despide, ¿ah? Por haber sido hueona por haber sido ingenua. Y a este otro pelotudo. No tenía idea. ¿Y es un héroe para el papá? ¿Y si hubiera sido la nana, caballero? ¿Y si hubiera sido la nana, po'? Ayer yo no sé, si el pelo todo del periodista le preguntó y si hubiera sido la nana la que hubiera, lo hubiera pasado. ¿Qué le van a preguntar? ¿Ah? No, porque los buenos le tienen miedo, pues mm. si no saben hacer periodismo de verdad. O sea, no pueden ir a apuntar, no pueden ir a decir algo. ¿Ah? Mm. Se van en contra de sus patrones, pues si ya está claro. ¿Ah? Pero me ha gustado que alguien le hubiera preguntado. Pues bueno, y si hubiera sido tu nana, ¿qué hubiera pasado? ¿Ah? Mm. Seguramente, weón, eh, la despedispo. ¿Ah? O mentí y decir que la nana estaba confabulada con los ladrones, po. ¿Ah? Sí, que po ella se prestó. De hecho, eso es lo que yo creo que tienen que haber pensado. O sea, eh, nosotros hemos visto como los cabros eh, jóvenes del barrio alto eh, que por se cagan a sus propios papás patrónicos. A conseguir más cosas de Autos de lujo y cosas así Pero los papás son incapaces de dudar Del hijo que le pueda robar O, o algo pues Siempre claro es el la persona que le vino a hacer el aseo El jardinero Y si el pendejo eh, ha sido drogadicto Y debe plata en droga chico. y pagó en especie No, a es que eso no lo van a creer para pues eso me refiero Siempre le van a echar la culpa al que es ajeno a la familia y que viene a prestar un servicio porque se supone que es pobre. Porque y no tiene uno viene de, de apellido, y no tiene cuna, pues claro. Uh -huh. Entonces se supone que la persona está acostumbrada a o sea, vive en una situación de así de, de riesgo que puede delinquir en cualquier momento y para qué estamos con cosas? Ellos deben pensar y decir Eh, las cosas que ten, que tengo yo No las tiene ella Entonces a lo mejor eh, la plata tienta Y, y mil excusas, pues, claro La cuestión es echarle la culpa Al, al buen que no es de la familia ¿vo? Y para eso está la nana El jardinero El buen que viene a arreglar la piscina no sé, El buen que viene a arreglar el techo Ahí estamos nosotros Por pues, la clase trabajadora eso somos los culpables Todos somos los ladrones Menos ellos Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? No, no Ahora, por ejemplo Estoy buscando acerca de estos camioneros Que quieren traer sus camiones quemados En la Araucanía ¿Ya? Y traerlos a la moneda Para que la gente se sensibilice Y se den cuenta de que el terrorismo Y la hueá wea... Podríamos traer todos los muertos Que tenemos Y no estoy hablando de los muertos de dictadura Estoy hablando de los muertos de democracia Por uh -huh. ejemplo, el niño que hoy día falleció, ¿Ah? el niño el bebé que hoy día falleció por una negligencia médica porque le inyectaron leche en vez de haberle inyectado suero, uh -huh. o cuántos niños en este minuto están hospitalizados con enfermedades catastróficas, con enfermedades terminales mm. y que no son cubiertos ni por el AUGE ni por su famosa ley de Ricardo ahí Soto. Ahí está la gente, la familia ah. a punta de rifas completá, hueón, tratando de sobrellevar mm. una una mantención en un hospital millonario, hueón, mm. que tienen tan encallados en millones y millones de pesos, mm. se están quedando hasta sin casa por loca, por salvar a su familia y que nadie les presta ningún tipo de beneficio ni de cobertura ni de nada. O se ahí están endeudados hasta las patas que estáis y ahí están. Hablemos de todos esos niños, po, de los niños que no tienen ninguna oportunidad eh, con respecto a, a algún eh, a, eh, cuidado que les pueda, que se supone que el Estado los tiene que proteger, pero tampoco, pues, eh, nada, pues. Hablemos de la cantidad de muertos Como dijo la Inés, no los muertos en dictadura Sino que de todos los que han sido Esas balas locas weón, Los trabajadores, los de sindicalistas Todos los mapuches Toda la gente que ha sido torturada Los estudiantes que les han puesto eh, Pura eh, eh, montaje weón, Y que ahí están Y que los tienen detenidos Cómo los tratan en las cárceles ¿Cachai? Y aquí hay una desigualdad increíble con respecto a al trato en todo sentido. Hoy día, por ejemplo, detuvieron a otro Mabuche que supuestamente andaba lo tenían encargado y el, el Mabuche andaba haciendo trámite y otra vez lo detuvieron y ahí lo tienen encarcelado. Y estos es güanes bueno, hacen lo que quieren. El otro día estaba leyendo el asunto de la Polar. No, no, no, nada. Ahí 60, están. Horas de, o 60 horas comunitarias para un grupito. Exacto, ¿Ah? ahí está Ah, 60 horas comunitarias. Y, le, eh, y hay gente que perdió sus casas, hueá, en sus vidas, que se sumergieron en la pobreza por esa hueá, que, ¿cachai? Y ahí están. Ah, ellos nada, pues, están libres y todo bien. Claro, dice, ¿Es vamos esto? a traer varios camiones quemados para que la señora presidenta sepa... ¿Qué en la región de la Araucanía hay terrorismo? Fueron las categóricas palabras del presidente de la Confederación Nacional de Transport Transportistas de Carga, CNTC, José Villagrán. Tras solicitar la autorización en la Intendencia Regional para una movilización que contempla instalar camiones quemados frente a la moneda. El próximo jueves 27 de agosto. Eh, la oportunidad Villagrán señaló que hemos venido a dejar una carta al Intendente porque en democracia todos, podemos, todos nos podemos expresar. ¿Perdón? ¿Todos nos podemos expresar? O sea, todos nos podemos expresar... Dependiendo cómo. <risa> Dependiendo Porque cómo. Porque ahora nos estamos expresando. Claro, pero... Porque tenemos pero... la libertad de que nos da la radio para expresar lo que sentimos y todo. Y sabemos que nos están escuchando, pero nos da exactamente lo mismo. Y sabemos que tenemos problemas acá en la radio por lo mismo. Y sabemos que tenemos nuestros teléfonos <risa> intervenidos y unos computadores y todo, pero nos da lo mismo... Eh, pero me refiero a que el resultado de esa manifestación que tú dices, que todos podemos manifestarnos... O sea, ¿podríamos ir decirle esto al Senado? ¿Que nos dejen entrar y que se los dijéramos? Porque pero, queremos manifestarnos. No, por eso te digo, o sea, el resultado de esa manifestación, el trato es distinto. O sea, sí, por ejemplo, por supuesto, lo, lo vimos, ponte tú, para la marcha de la, de la, de, del apoyo a, lo, a los carabineros, ¿cachai? Claro, pero eran como no, no sé. No no hubo unos ni, no pasó absolutamente nada. No hubo una vigilancia, cómo nos vigiló, no hubo un registro de mochilas ni de nada al principio de la de la marcha, no hubo esa presión de, de tener a, a los costados ponte tú eh, esa, ese asunto de los de fuerzas especiales, eh, no no por es distinto. Po cuando nosotros salimos a manifestarnos por la educación, por la salud o por, por la demanda que sea laboral también eh, cuadras antes te revisan enteras sí, te quitan tus cosas y te estás manifestando y ya vais con la presión de una o dos cuadras más allá eh, con todo lo que es el eh, fuerzas especiales que te están hueleando y para qué te voy a contar lo que pasa al final bueno así que bueno pero la verdad que todos tenemos eh, sabemos eh, muy claro que el tema del de qué el tema de que, que la verdad que la presión es, es cuática pues, entonces hay muchas diferencias con respecto al, al, <ríe> al asunto oye me va a acompañar en la bandita un rato porque la Inés tuvo que salir por eso estaba media <ríe> Amandita, ¿cómo estáis? Bien, está viendo, echando un ojo al programa El La Mira, por eso estoy un poco afectada. ¿Por qué que están hablando? Eh, A ver, cuéntame, Sobre los um, ejecutados políticos ah. en Laja, por la que ah. la celulosa prestó lo, sus instalaciones como ah. centro de exterminio. Sí. sí pues, bueno, nosotros lo sí, hemos dicho sí. en reiteradas ocasiones el tema de que independiente que, que nosotros sepamos tantas desgracias que nos suceden en nuestro entorno eh, no, no dejamos de ser indolentes con respecto a los temas y nos afectan, Carlita uh -huh. eh, no sé, bueno, todos pasamos situaciones súper fuertes y las vemos aquí con la misma gente que, la, que las pasó y, y es bueno verte emocionada, manda porque eso quiere decir que no hemos perdido el norte, ¿cachai? es muy bacán, la verdad a mí me gusta porque cuando han pasado, por ejemplo, lo que pasó con la Maite, era una desesperación la que teníamos todos nosotros y yo era no te entre entre nosotros y eso es muy genial porque es como si fuera parte sí. de nuestra po. Y ahora <risa> viendo todo ese programa y llegai aquí con tu ojo lloroso es muy bacán po. <risa> yo hoy día estuve en la tarde con los pesos <risa> políticos, hueón, <Juan>, y, <risa> y me la me la sufrito, ah, cachai, con sí. ellos, pero a eso me refiero que Mm. estamos ahí por pues, todavía tenemos sí, o sea que que, que, que duele aquí, y duele en el sentido de, de que uno siente que, que o sea que uno empático no en el sentido de que hoy oh, yo siento empatía como tipo quieres eres una persona sino que es la historia de, de oh. nuestro pueblo y que hoy día estamos eh, o sea a, a raíz de toda esa tortura de todo ese dolor además Uh, hemos arrastrado a todas las, uh, todas las generaciones uh -huh. a sufrir esto que estamos viviendo hoy día o sea sí. que el que claro quizá no hay tortura o sea bueno de hecho hay torturas cacha ya habido oh. denuncia específicas respecto a eso eh, el, el asunto es que estamos viviendo como como que no hay futuro como uh -huh como yo mismo constantemente me cuestiono sobre el hecho de tener hijos cacha me gustaría tener hijos pero no para que vengan a vivir a esto caché y uno y, pero espera lo mejor mm, para ellos o bueno, dejarle claro. algo bueno y traerlo en las situaciones que está en la que estamos viviendo nosotros ahora la verdad que te, es para cutionrseelo uh -huh. de todas maneras sí. Sí. y es fuerte es fuerte <coughs> ver que o sea saber Eh, que han sido estos últimos años que mm. uno a, a, a, eh, sea, a, no sé los medios masivos de información la tele ha venido como mostrar estos temas como, eh, mm. a partir como de los 40 años en adelante mm. eh, también a raíz de lo mismo la gente se atrevió a hablar pero han pasado 40 años ¿cuántas generaciones? Chepo hartas mm. generaciones Y es doloroso bueno. también en el sentido de que... De saber de, que no de, se está haciendo nada que, para para, uh -huh. para alivianarles un poco la angustia esas personas, la pena esas personas. Claro. Por ejemplo, el que te comentaba, hoy pues, día pasé una tarde con los expresos políticos bueno, y, y da lata, pues, da pena porque los viejos llevan tantos años pidiendo dignidad mm. para ellos si ni siquiera, y que y que se respeten los tratados internacionales y si ni siquiera están pidiendo nada extraordinario mm. y sabéis que más me, me pesa también y hay una indolencia sabéis que más allá de eso lo que más me pesa es que no tenemos la certeza de que esto no va a volver a ocurrir eso es lo peor y es súper triste mm. y está ahí latente todo el día mm. todo el tiempo Eso Lo vemos las movilizaciones, en las cientos de movilizaciones de trabajadores, mm. en las movilizaciones estudiantiles, eh, la represión al mm. pueblo mapuche, la represión contra todo el pueblo que vive en este territorio, sí. y es, es, es, es terrible, doloroso. ¿Y, y, y para qué pa, pa estamos con cosas? Llevamos años en la misma. Los mapuches llevan más de 20 años en la misma lucha sí. y están en las mismas condiciones al, y lo siguen matando y, y, los siguen, y le siguen dando promesas matando promesa matando promesa y cero eh, disponibilidad del gobierno a llegar a algún acuerdo con respecto a los temas que pues, uh -huh. lo único que está pidiendo por ejemplo el loskilco ahora es que es que la, la, la conversación se haga ya en la comunidad para que lo, las personas lo, puedan ver lo que está sucediendo allá mm. y ellos no quieren ir a la, a la localidad y ojo que esto no viene de la nada no es como hacerle así como se les ocurrió se levantaron un día y dijeron no, ya nos vamos a tomar los terrenos sino que no, esto viene ojo. de que de promesas de muchos años de que de casi 10 años de que no si los terrenos están están estas negociaciones que aquí que allá y no pasa nada y mm. Oye, eh, lo dejo y le, paso, le devuelvo el, el, el, el micrófono, <coughs> es que está prendida la tele. No, es que está viendo el programa, sí. anda a verlo nomás. Y ya Igual le, lo voy a estar escuchando, la si la he sí estado con ahora. una oreja, escuchando a ustedes y con la otra oreja y poniendo atención Sí, la Inés ya volvió, a así que anda nomás. <risa> <Yeah>. Adiós. <risa> bueno, eso, entonces, nada pues chiquillo yo creo que es súper importante y yo quiero destacar eso que que la, la otra vez lo dijimos también, el tema de que hay un eslogan que anda por ahí que dice tu problema es mi problema, yo para mí es mucho más que un eslogan, una frase linda o algo así, eh, para mí tiene un contenido súper profundo y creo que... El, el nosotros empatizar con el problema de la, de, la, de nuestra de nuestros compatriotas de, de estas personas que están siendo eh, eh, violadas tanto emocionalmente como físicamente todavía algunas eh, eh, no nos no podemos quedar ausentes de eso creo que es súper importante no perder el, el sentido de esta parte de sociedad claro. de hacer comunidad de la solidaridad creo que es súper importante yo por ejemplo, hoy día y quiero mencionarlo porque me molestó muchísimo hubo un acto el fin de semana de los expresos políticos acá en santiago y se levantó un grupo de jóvenes y a ellos, a ellos si es que nos están escuchando a ellos quiero apuntar e hicieron dentro del discurso que hicieron no me recuerdo la organización que fue la que se levantó porque si no porque me la de hecho la persona que me lo contó Eh, tampoco se les acordaba por eso no la menciono porque yo ustedes saben que no tengo ningún problema en mencionar eh, les dijo a los viejos que las personas de con canas tenían que hacerse a un lado y dejar la lucha a los jóvenes eh, me pareció una falta de respeto a increíble me pareció un, un, un desprecio hacia nuestro adulto eh, yo estaban muy afectado yo estoy hablando de los expresos políticos Estaban muy afectados por porque ellos sentían que el pensar de la juventud era ese. Y yo les aclaré que no, no. Les dije, no, ¿sabes qué? Le dije yo, fue una falta de respeto, lo tengo súper claro. Pero, por ejemplo, nosotros, nuestra generación, le dije que no, no, no, no, no, estuvo no era grande en el año 73. Eh... Nosotros tenemos súper claro que aparte de tenerles un respeto por las canas que ustedes tienen, por como lo respetamos a todos los adultos mayores, nosotros tenemos un respeto adicional a ustedes por la vivencia. Y por la por, lucha. Por la vivencia que ustedes tuvieron, que, que nosotros no la tuvimos. Por, por el sobrevivir a una weá desastrosa. Por el no someterse. Y, y yo le dije, weón, estáis locas, yo me saco el sombrero con ustedes, para mí son un orgullo y son mi, mi, mi memoria viva. ¿Cachai? entonces le dije no bueno ustedes no no tienen que dejarse llevar por este tipo de comentarios que son un grupo eso sí que es un grupo reducido el pensar de esa forma porque la verdad que para mí y yo creo que para toda la gente que nos rodea nosotros ponte tú los expresos políticos para mí son un orgullo y aparte que esos jóvenes que dice pero... que, que no que tienen que dar un paso al costado el resto de no. los adultos los mayores y todo el tema Son los que tienen que sacar la experiencia, sacar la vivencia. ¿Cachai? Y solo que hoy día muestran la cola, po, los que pactan con los partidos políticos. Po. Los que van a las elecciones porque según ellos ahí está. Po. Ahí está la lucha del pueblo cuando sabemos que en realidad no es así. Son los que se venden al mejor postor en ciertos minutos. ¿ah? Esos son, son los que piden que por favor den un paso al costado porque no pueden quedar en evidencia. ¿ah? Ese es el tema. Vamos a leer un poquito lo que nos ha estado llegando. Dice Silva en la mira, pueblo penquista en 1979, exigiendo justicia durante el funeral de los fusilados de Laja. Marcia nos dice, estos quieren llevar los camiones quemaba la moneda. Y ahí salen Asbún con otro más, eh, dando el vamos, digamos, a, a lo que estábamos leyendo delante acerca de los camioneros. La chascona rebelde, nos dice Gustavo Asbún, hot Ah, ahí estaba con Juan Pablo Sweet, que quiere llevar los camiones quemados a las monedas. ¿Quién está detrás de eso? El mismo tweet que nos tiraba Marcia Román Dinante. Eh, robot de madera llegando al programa. Y dice, hola chicas, beso abrazo para ustedes recién integrándome. Saludos. Mm -hmm. Y que venga con el mate el, sí. el 30. Chacona Rebelde nos dice, el aborto trescausal es un es un paso hacia el aborto libre. Y nos manda una foto de Asbun, que ya la conocemos, donde sale con su wipe ahí en el pecho y su Qué teta. Luego, después está Marcia Román, dice, Asbun infiltrado. Ahí estaba um, eh, Asbun, como siempre, buscando pantalla. Un tweet de Luis Durán. Gerardo Benavides dice... Todos pueden manifestarse. El asunto es que no todos los modos ni razones para manifestarse son legales para el Estado. Por ejemplo, las poleritas rojas, las poleritas blancas, cuando se van a manifestar a las monedas estas cabras de la cota mil, las providas. Uh -huh. ¿Ah? que llegan miles y que andaban no, ahí si no, tampoco son, son tantas no, pero ahí las tienen, pues, bajan de las universidades de los colegios, Alvía, María eh, de, no sé, por el granche el, el Grey School y el, todos los culos culiados que tienen, perdón todo todos esos colegios de, de Mojita eh, donde son bien recibidas mm. esas son las que bajan las probidas ¿eh? a esas no les tocan un pelo Rosilva nos dice, estoy pálpico viendo en la mira y escuchando en la radio las tierras de mi madre. Uf, terrible el Extreme. tema de, de, de cada poblado uh -huh. que fue masacrado por sí. estos estúpidos, estos genocidas, estos asesinos. Y que lamentablemente, <risa> lamentablemente, y no puedo decir tampoco lamentablemente, sino que todos estos gobiernos que han pasado han sido gobiernos... Eh, que han puesto trabas y trabas para que se conozca la verdad. No han ayudado en nada, lo decíamos el otro día también. No han ayudado en nada, no les interesa. No quieren ver perjudicados su, sus asientos de poder. No mm. están ni ahí, no están ni ahí con el dolor. aprovecharon el dolor para llegar a esos puestos. Pero hasta ahí nomás mm. Ellos no buscan justicia, no quieren justicia. ¿Ah? porque sus empresarios queridos van a ser tocados porque no solamente actuaron militares no solamente actuaron fuerzas armadas ni ni tampoco acá actuaron civiles civiles latifundistas <coughs> civiles que se aprovecharon como estábamos diciendo se aprovecharon de diferentes comunidades para correr cerco y todo pero matando dueños de casa matando a madres de familia a hijos, a esposas, a niños y no les interesó pero estos ProVida hoy día levantan banderas de terrorismo, en contra del terrorismo en contra del aborto y nadie puede recordarles el pasado porque del pasado nadie puede vivir según ellos nosotros si vivimos del pasado tenemos las heridas abiertas y como decía la Amanda de no tenemos la certeza de que esto no nos vuelva a ocurrir Porque ves eso es lo más terrible Gaya. porque si nosotros levantamos la voz nos pegan nos tratan de asesinar nos tratan de matar en chile no existe tipifica la tortura ahora quieren existe... endurecer más las penas imagínate po con el control de identidad y todo eso están endureciendo más las penas qué quiere decir eso que nuevamente estamos volviendo a un estado policial en bueno, donde nos van a eh, nos están eh, tratando como las wifas de nuevo y que nos van a reprimir todo el rato si te, eso es lo que se está hablando no represión, solamente eso Pura represión Y es, para allá apunta todo este tema Ya sabemos cómo viene la mano desde que sumió Burgos ya Y de antes sí, se, están se están reforzando nomás están reforzando, están endureciendo las penas ¿Para quién? Para los pobres Porque los hueones de cuello y corbata Ahí están, como lo pasó en el caso de la palabra Pero anda vos a estafar al fisco po, O sea, si yo, yo. El a domingo hacerla, el chascón vos. le pasó Pasó el domingo El domingo pasó servicio de impuestos internos al uh -huh. local del chacón Que el chacón tú cachas, el local que tiene, o sea, arrienda la tercera parte de una casa de población y tiene un pequeño eh, tallercito donde hace su, sus cosas. ¿Ah? Y pasó impuestos interno pidiendo boleta y que porque estaba atrasado un mes en pagar eh, su impuestos y todo el tema. Bueno, yo uh -huh. yo lo que comenté hoy día con respecto a, a mi... A mi ...a la reunión que tuve con los expresos políticos hoy día... ...yo lo único que llamo es eh, respeto... ...respeto a esos viejos maravillosos hueón... ...a escucharlo a aprender de ellos... ...yo creo que es súper importante... ...yo hoy día me vengo con el corazón lleno de experiencia... ...y de sabiduría... ...porque me traspasaron todos sus sentimientos, su sentir... Eh, su, de, su lucha, su demanda su lucha por año, weón, por su demanda por año, estoy viendo las condiciones que están y la verdad que la weón es, es traumática, weón, y aún así lo que más me llama la atención es que aún así chacoteamos toda la tarde y ríen, weón es muy bacán muy bacán verlos reír y son unos niños, weón, jugando a hacer, hacer cosas, cachai y es la raja, weón yo siento que nosotros tenemos no tan solo los expresos políticos a todos nuestros adultos a todos nuestros viejitos ay, no nos cuesta nada eh, tratarlos con dignidad loco. ellos entregaron la vida por, por nosotros y nosotros tenemos mínimo tenemos que tenerles un poco de respeto de esa forma o sea <coughs> aprendamos escuchémoslo, no nos cuesta nada aunque nos repitan 10 veces las mismas cosas pero es necesario para ellos contarlas, decirlas Muchos de ellos, ponte tú, yo hablo en especial de los expresos políticos porque hoy día estuve con ellos, pero eh, la verdad que todos los viejos siempre te cuentan historias de su vida, y eso ya veces te las cuentan 10 veces, wea, no importa, ¿qué te molesta a ti contar las 10 veces? Recuerda que cuando tú eras chico y estabas en el mundo de los porqués, eh, preguntabas ahí 10.000 veces las mismas weas y yo estaban ahí para respondértelas. Entonces creo que es súper importante que nosotros escuchar a los viejos. Vamos a aprender caleta de ellos, weón. Vamos a aprender caletas de Así que llamo a todas las generaciones jóvenes, weón, a no faltarle el respeto, weón. Y un pequeño comentario idiota que hizo ese cabro, que no sé qué enchucha es, pero lo voy a averiguar. Eh, creo que es súper importante que nosotros no pensemos así. No pensemos así porque la verdad que <coughs> los viejos para mí me... me me duele, cachai, que verlo hoy día cómo les afectó el tema del comentario hueonado no, de este cabro culiado, hueón. Y de verdad que fue heavy escucharle su sentir con respecto al tema y fue triste, pues, hueón. Y por eso me, les hice hincapié de que, que ese era un grupo minoritario con respecto a lo mejor al, al pensamiento y que a lo mejor era un, un pensamiento propio y, y de, no de, de, todo, de la generación... Joven, ¿cachai? Porque la mayoría de los jóvenes sentimos una admiración y un respeto hacia los adultos. Así que, bueno, eso. Ay, a mí me, de verdad que hoy día quede así como, ah, pero bueno, en fin. Así que eso. Dice Sultana, dice, las hijas de Afrofita. ¿De Afrofita? Sí, dice, lo importante es no perder la capacidad de asombro. Hay que escandalizarse siempre, toda la razón. Oye, toda no importa razón. que nos diga "aprofita". Sí, porque mi mamá nos dice "lastroglodita". Claro. Ya se van a hacer ese programa "lastroglodita noticias". Eh, después bueno, vienen más tweets eh, donde por ejemplo decía léemelo más, léemelo Marcia no decía, más, Palamanda, es bueno remecernos, pero tengamos la convicción de seguir luchando en cada frente, sin o bajar sea, los brazos o sea, eso lo, a eso apuntamos también siempre, o sea, más allá de sensibilizarnos y a lo mejor en el minuto sentirnos que, que estamos disminuidos que no, no bueno, al contrario después de eso tú tenés que levantarte con mucha más fuerza, bueno, claro. con mucha más fuerza acá Alex Drago nos dice Oli, recién escuchándola, y es una mano con la mano con un hermano perruno así dándole la mano a un hermano perruno Oli, robot de madera, dice los que tienen canas eh, hacer a un lado, gracias a eso canosos trabajamos ocho horas y tenemos muchos beneficios sí, pues, no ¿no? Que lo por... poco y nada de beneficios que hay Gracias son gracias a, ellos, a eso sí pues. claro eh, Alex Drago nos dice concuerdo eso que comentan nuestros viejos son a quienes debemos escuchar de cómo han librado sus batallas aprender si sí, pues claro eh, robot de Madera nos manda una una foto ahí de, de la hierba dice apróntese que ahorita tengo listos los pertrechos para los menesteres la hierba excelente. mate ojo excelente claro la noma. Rosilva dice, cada vez que habla un viejo, derrotamos a la dictadura un poco más. Mm. Ubíquense, huevones. Sí. Toda la razón. Oye, y ojo, mm. voy a averiguar quién fue, huevón. Sí, voy a averiguar quién y, fue, huevón, sí. y qué organización fue, huevón. Sí. De verdad que lo voy a hacer. Porque <coughs> es eh... y lo y lo voy a hacer público, huevón. De más. Todo el rato. Sí, porque sabís que es como yo cuando tú me lo contaste yo mm. estaba en otra pero que me, me vine, molesté me que te dije, más, me porque ¿sabes? es como que tome esto, un objeto y diga, sabes que esto ya está malo mm. lo desecho sí. y eso es todo y ahí lo dejo y es como la juventud o cierta parte, bueno, no voy a decir toda la juventud no, cierta, cierta parte, parte, cierto grupo, ciertos colectivos ciertas organizaciones, como se quieran poner mm. son como ven a las personas Cuando no están en la misma sintonía, si sabes que hacete a un lado, mm. y ahí te dejamos, tú ya no nos sirves, ya fuiste utilidad. Y sabemos quiénes no son eso son los que utilizan. Y cuando ya tú nos sirves, te van corriendo. ¿Cachai? Entonces, ya, ya tenemos que poner ojo con esa gente y esa gente hay que anularla. Anularla en el sentido de don, no darle el espacio dentro de las organizaciones. Es sacarla y des, desenmascararla y decirle, sabes que tú no sirves. Porque tú no estás respetando. Tú no estás respetando quién libró grandes batallas. Quién sufrió grandes torturas. Quién <risa> sufrió la muerte de sus compañeros de sus seres queridos o de sus familiares. Para que tú estés parado en este minuto dando ese discurso porque gracias a lo que yo hice o a lo que esa persona hizo tú estás ahí pero como la mayoría de estos grupos colectivos que existen se creen bacanes porque estudian y porque van a la universidad ¿ah? y son súper teóricos y lean libros bacanes ellos y hagan un sinfín de hueás pero nunca han puesto los pies en la tierra <risa> tenemos este problema porque luchan o bien sabéis que están tan, tan, tan enfocados en su lucha y que se supone que su juventud y su, sus ganas de vivir o, o no sé, por la fuerza que tiene el tener un un, un, un, un menos edad, les da ¿cachai? esa potencia de creerse los inmortales, weón, y todo eso, y se pasan por la raja, la, las vivencias que tienen nuestros viejos, weón, yo creo que... De verdad que para mí fue chocante escuchar hoy día de, de ellos, ¿cachai? Y contarme esta historia y, y saber y por qué les pregunté yo, pues, ¿qué sentiste? ¿Qué, qué hiciste? napo pues, bueno, dijo, no. nos quedamos todos así como helados y eh. dijimos, este cabro está está guiando, ¿cierto? O sea, fue como, lo pusieron hasta en duda, pues, bueno entonces se sintieron así como y después ya como son unos loquillos se pusieron a chacotear con, con la cuestión pero yo creo que cada uno en su interior y me lo demostraron ahora aunque no me lo dijeron pero lo demostraron con su con su rostro porque afortunadamente a través de los ojos y de las de los gestos de tu cara nosotros podemos traducir si está ahí triste si te acongoja algo o todavía tenemos esa sensibilidad y ...y darte cuenta que la weá sí les afectó vos... ...sí les afectó, y les afectó Caleta... ...y se sintieron menospreciados por una juventud... ...que supuestamente viene a, a recuperar... ...o a, a tratar de ganar parte de lo que ellos no pudieron hacer... ...¿cachai? Entonces ese es como más o menos el, el pensamiento... ...o sea, nosotros vamos a arreglar la cagada que vos dejaste... ...una weá así, así de esa forma lo tomaron... ...y, y sabes que me dio mucha lata... Eh, escucharlo eh, de esa forma, amigo, de verdad que me olata. Oye, quiero pasar un avisito para la gente que está en Temuco o en sus alrededores. Mañana están convocando los, los chiquillos que están en la toma de la Conadi, a una marcha a las 10 de la mañana, Plaza Hospital en Temuco, los estudiantes mapuchos de los distintos hogares de la ciudad de Temuco y los estudiantes de las distintas universidades movilizadas convocan a una marcha en apoyo a las comunidades mapuchas en resistencia que mantienen una conversión indefinida en la Conadía. Así que los que anden por ahí, eh, vayan a apoyar. Eso. Eso quería decir con respecto a los Mapuche. Para nosotros todas las luchas son muy importantes eh, y yo quiero mencionar cualquiera. Cualquiera que se esté manifestando en contra de algún abuso, para mí es importante. Claro. Oye, acá dice, por ejemplo, dice, Rosilva dice, eh, cada vez que habla un viejo derrotamos a la dictadora un poco más. Ubíquense, bueno, eso ya lo había leído. Sí. Marcia nos dice, ojo, hay que ojo hay que escuchar al cabro, capaz que no supo expresar en una de esas, el mensaje era, es tiempo de luchar por ustedes. No, fíjate que las palabras textuales del, del, del loquillo me las dijeron pero a grandes rasgos lo que yo rescaté fue que dijeron, eh, ya, pues, la gente con canita, háganse un lado, eh, porque ahora nos eh, nosotros vamos a, a, a, a hacer cambiar este país, qué sé yo, de todo, y ustedes manténganse ahí al margen. Y nos lo dijo en porque la frase completa... Para, porque ellos entienden muy bien los mensajes. ¿eh? Los viejos tienen calle, weón, si no son hueones los tienen, sea, tienen la calle de la dictadura, weón. caleta de calle, cachan cachan todos los mensajes que hay por debajo. Los weones son súper inteligentes, weón. De hecho, son más viarachos que uno, weón. Entonces, <coughs> ellos captaron el mensaje y no estoy hablando de uno de ellos, Y yo conversé hoy día, estuve toda la tarde, pasé con seis de ellos y los seis lo interpretaron de la misma forma. Entonces no es una weá estúpida o antojadiza que a mí se me ocurrió malinterpretar. Fueron seis y, y muchos más, obviamente, que estaban en ese acto. Eh, yo estuve con seis nom más hoy día pero los seis manifestaron el mismo repudio cacha hace la frase del lolo que el contexto de la del discurso que dio el tipo fue como a tratar de apartarlos porque así como como lo que el ejemplo queste tú del, del encendedor lo mismo tal cual de esa forma lo sintieron ellos y no fue la sensación de uno solo sino que fue de varios entonces yo me yo me voy a encargar en, en estos días de averiguar ¿Quién fue eh, quiénes fueron y cuál fue el discurso completo para poder eh, entenderlo y, y verificar lo que dice la Marcia, porque a lo mejor eh, cabe la posibilidad de que en, como el típico del, de la, del bacheleteando weón. no era bueno. lo que quise decir no bueno, hay que ver, hablar bien las cosas como son y, y voy a buscar bien claro. el contexto y me voy a encargar de aquí Silva dice, peor aún ¿saben eso es lo que cuesta hablar después de tortura y años de, de hablar después de tortura y años de indiferencia y negación? afunarlos nomás no. Jan Troncoso nos dice los mayores tienen la voz de la experiencia y consigo las llagas del tiempo merecen todo nuestro respeto, todo nuestro respeto justamente pro de maderas ahora cualquier mayoneso de la izquierda universitaria proletin habla idioteces cualquiera tiene delirios mesiánicos mm. claro sí ese es el tema es como como como <coughs> Pero me comprometo a saber qué organización fue y cuál fue el discurso y, y lo voy a, a analizar Oye. con la con la radio y lo vamos a afinar, Acá bueno. hay un tatito dice Eh, que lo tira a Jessica Araya Durán dice 229 embarazadas detenidas en dictadura 229 11 declararon haber sido violadas y 20 fueron torturadas resultando en aborto eso hablábamos también hoy día con la Beatriz que, y la Mercedes que están haciendo eh, charlas de las mujeres que eh, fueron violadas en dictadura Eh, físicamente Estoy hablando Aparte de la violación de tortura De derecho y todo eso Fueron violadas físicamente eh, Y están haciendo charlas Para Así que cualquier organización Que que, que quiera Escuchar a, la, a estas mujeres Que son maravillosas eh, Podemos hacer contacto Y, y se reúnen una, una cierta cantidad De personas Y ellas van a donde sea ...por ahora en Santiago... ...porque de acá no se pueden mover mucho... ...porque están en harta organizaciones... ...y haciendo muchas cosas... ...pero ellas están dispuestas a traspasar... ...toda esa experiencia que vivieron en dictadura... ...para que estas cosas... ...para que la gente se empiece a empoderar... ...de lo que sucedió... Y, ...y tratar de evitar que no vuelva a suceder... ...ya vemos cuando tú en imágenes... ...en las marchas los estudiantes... ...sobre todo a las mujeres... ...como las manosean los Paco... Bueno. ...entonces nosotros desde ya tenemos que empezar... A alertar esto de, este tipo de temas ¿sí? como pescan a las cabras las manosean, les ponen las manos entre medio de su, de sus ropas bueno y las tiran para arriba para la micro one hay fotos de eso hay registro hay nosotros lo hemos visto también entonces hay que empezar a parar esa web porque aparte más allá de violentarte de abusar contigo en forma no se sé, po, verbal porque nos tratan como el orto si yo yo la otra vez decía, No está tan como el orto uan, en la calle, a las mujeres, bueno, a los hombres también, pero a nosotros, puta, es una weá de un machismo culiado, weá. No está tan como el orto. Eh, y más encima que además te tengan que violentar físicamente con el manoseo. Paco asqueroso, weá. Qué atroz. Entonces hay que empezar a... Mm. Oye, voy a leer un tuit acá de la radio que tiró hace unos minutos atrás y dice... SQM, Soquimich, prestó cabañas para detenidos. Von, von Appen, felicitó barcos para lanzar cuerpos al mar. Grupo Mate cedió fundos para fusilar. ¿Mm? Impunidad. ¿Y mm. quiénes nos gobiernan en este momento? ¿Quiénes son los verdaderos que están gobernando en este país? ¿Ah? Mm. Eh, <susurra> no sé. Eh, Tenemos puchas... Pueden decirnos muchas veces que, que siempre estamos tocando los mismos temas, pero son los temas para son los temas que no, san, no van a sanar. Y es lamentable porque que no... Porque no hay una voluntad no tampoco para que se sane. Y porque po todos los días tú decís, pucha, olvidemos ya, olvidemos la dictadura, olvidemos el pasado, pero quedan las mismas prácticas. Aún en esta famosa democracia, que, que, que nos impusieron y que estamos viviendo dictadura que nos impusieron democracia que nos impusieron que nos lavaron el cerebro y todo estamos en estado democrático un sinfín de cosas y todo pero siguen pasando las mismas cosas lo ves con el pueblo mapuche lo ves ahora en Rapa Nui mm. o sea un gobierno se quiere ir a adueñar de las tierras se va a adueñar y punto ¿ah? ¿ah? Y la va a decir, la, la, la conafa, decir, ¿sabes qué? Eh, vamos a concesionar esto a manos de privado porque va a ingresar más dinero, el turismo y un sinfín de cosas más. Y van a pasar a llevar nuevamente otra comunidad. Mm. Lo vemos con comunidades también pobladas, Freirina, Pelambre y un sinfín de poblados más que son pasados a llevar en nuestras propias comunas. Poblaciones que son... Eh, Hoy día lo conversábamos en la mañana, barrios, por ejemplo, en Valparaíso, que, que eran barrios pobres, pero eran son love y sacaron a la gente de ahí y la gente se tiene que ir a vivir a campamento Y pasa en diferentes partes de Chile, ¿Ah? pero no, no no hay una visibilización acerca de eso. Y no es porque no queramos enterarnos, es porque la esconden. Esconden todo este sentido de, de, de vida que según ellos es súper buena, pero no imponen este sistema capitalista. Mm. Eh, a mí no me pueden decir que, que, que soy resentida en un <risa> país de oportunidades cuando no tengo oportunidad. No tengo salud, no tengo educación. No me pueden venir a hablar de salud o... ¿Cuándo tengo que ir a las 5 de la mañana? Hoy día recibía reclamos de vecinos que, por ejemplo, me decían que en el consultorio, no en el SECOF, o sea, en el consultorio, que se supone que atiende a cierta parte de diferentes poblaciones, vamos a hablar Villa Canadá, eh, Robert Kennedy, Villa Francia, Brasilia, Brasilia 2, eh, Carmelito... Eh, la Cardán, Villa Ojín y un sinfín de villas más que se tienen acá en San José de Chuchunco hoy día dieron 16 números y estamos hablando de cuánta cantidad de gente y mm. este es el legado de la dictadura, aparte de esas heridas abiertas que tenemos, con los torturados con los detenidos desaparecidos con los expresos políticos también de exterencia exterencia maldita, la salud la educación, la vivienda el trato a los trabajadores el trato hacia la mujer, hacia el estudiante. Somos violentados día a día. No pueden decir que vivimos en un país que no es violento. Hablan de delincuencia, pero no... Ha, hablan de delincuencia a nivel de que eh, todos los pobres somos malos. De que nosotros somos aprovechadores. Lo hemos dicho mil, mil, mil veces, cuando se manifiesta un comité de allegados porque son flojos. Ellos no quieren obtener, creen que se las regalen. Ellos, ellos eh, no quieren comprarse una casa, porque ellos quieren todo regalado. Es como cuando vienen los movimientos estudiantiles y deciden talentoma y la mayoría de la gente empieza a opinar, ah, cabrusculeado, flojo, weón, en vez de dedicarse a estudiar, weón, se ponen a sacar la vuelta. Claro, o sea, yo, yo leí ayer esta cuestión, por ejemplo, de, de los recuerdos que aparecen en Facebook, y lo he Y me aparecía una publicación del 2012 de las tomas acá en la población. Yeah. Y aparecía un sinfín de comentarios hacia abajo. Y decía, había uno que me llamó mucha atención, un cabro joven, que decía como que el que quiere estudiar, estudia, y el que no, no. Mm. Yo pensaba, y después iba analizando y pensando en cada joven que estuvo en esa toma, en cómo terminaron. Mm. En cambio, otros jóvenes en otras tomas, cómo terminaron. Estamos hablando de diferentes comunas, podríamos decir. ¿Por qué la comuna de Las Condas tiene que tener mejor educación que Estación Central, que La Pintana, que Conchalí? ¿Por qué tiene que tener mejores jardines? ¿Por qué tiene que tener mejores veredas? ¿Por qué tiene que tener mil, mil cosas? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber esa diferencia? Y como tú dices ahora, tú leíste hace... ¿Cuánto leíste ese comentario? ¿Hoy día? ¿Ayer? Y muchos de esos comentarios, imagínate, por eso a mí no me cabe ninguna duda que lo que dijo este cabro ese día en el acto fue con la intención de que ellos, como la que ellos sintieron, no me cabe ninguna duda, porque nosotros hemos subido muchas notas a la radio con respecto a demandas de los mapuches, de los estudiantes, de los trabajadores, y bueno dense un día a la paja de cuando nosotros subimos una nota de conflicto buen, y lean, o cuando subimos la nota a la afrodita, de la, o no a la afrodita sino que a la página de la radio la cuestión del aborto lean los comentarios para abajo los comentarios que hace la gente bueno, nosotros leemos todos los comentarios que hace la gente nos damos el trabajo de leer para saber qué está pensando la ciudadanía y la verdad que de repente nos encontramos con con comentarios, pero súper fuera de lugar. Nos encontramos con con comentarios y de gente joven, pues bueno, entonces por eso te digo, o sea más allá, a lo mejor puede haber sido un, una frase, a lo mejor malentendida. Todo lo que tú quieras, yo, yo puedo aceptar todo eso. Pero no me cabe ninguna duda que más de alguien piensa de esa forma. No me cabe la menor duda de que pueda suceder eso. No me cae, Porque leo los comentarios a diario de los enlaces que publica la radio, leo los comentarios para abajo, tanto en la página como en Facebook, como en Twitter, wean. leo los comentarios... Y basta que uno se ponga, cuando nos metemos a Twitter y hay alguna, lo que pasó con este mismo cabro, ¿cachai? Y que en las redes sociales, los hueones de, de, de derecha o, de, o de, que viven en ese círculo eh, de alto, ¿cachai? Todo era era negro y prácticamente pobre, y cabro, y, y todo un tema. Cuando nosotros estamos viendo otra realidad, pues hueones entonces por eso te digo, más allá de que a lo mejor posiblemente puede haber sido una confusión con respecto al discurso pero no me cabe ninguna duda que más de alguna huevona o piensa así para pues mí es terrible es no terrible cae, ver porque no. por ejemplo yo te decía la otra vez bueno mi hija sufre diferentes enfermedades tú la veías una cabra sana, podríamos decir pero sufre crisis de dolor en diferentes etapas, digamos, del año Yo tengo que estar a bingo y a rifa, a completar, mm. a venta de almuerzo, porque a mí no me cubre el hospital un examen. Yo no paso una lista de espera, que es terrible estar en una lista de espera. Yo paso al sistema privado y tengo que pagar el examen, porque en el hospital no hay máquina. Mm. Y me tengo que ir a una clínica privada a pagar ese examen. Elote le contaba, la cama compañera de la chilla la manda y, y cuando me entregan el digamos el valor del del examen 700 y tantas lucas, uno. Y eran tres sí. Me la lloré toa. Después cierto claro, porque te la desesperación de que, chucha, cómo lo vaya a hacer y está en juego la salud de tu hijo, por pues, loco. O sea, claro. eh, no, no te cabe ninguna duda en que tú vayas a hacer lo que sea porque tu hijo esté sano, po. Claro, po. Entonces empieza la angustia, ¿cachai? Y esa presión y de que... te empezáis a pasar rollo, ¿qué vayas a sacar la chucha sacáis ¿Qué hago? Eh. Si yo no tuviera, por ejemplo, la gente que tengo a mi alrededor, que son ustedes, sí, pues, el apoyo, la gente de la radio y mi familia, que son eh. mi apoyo, eh. ¿qué hago? Sí, po. Uno segundo hunde, po, güey. Y, y optai. O sea, yo hubiera tenido que optar, es decir, ya, robo. Mm. ¿Qué más me queda? Y considerando que hay gente que no tiene ningún tipo de apoyo. Eso, po. Entonces hay gente que está sola y mm. se hunde en la weá y toma decisiones erradas uh. a lo mejor, pero toma decisiones para salvar la vida de su hijo, po. Claro. Y es súper justificado. Claro. Después me tocó otro examen que lo hacían en el hospital, y cuando llego a hacerlo la persona que tenía que realizar el examen la doctora en ese caso me dice que no, que ya no encuentra necesario hacérselo y había pasado cuántas unas casi 15 días en el hospital día y noche con la niña que la lleva urgencia porque tampoco me la dejaban hospitalizar eh, fue el año pasado que fue cuando faltaban los programas y lo hacías con Joaquín o con Amanda, ah, porque yo estaba en el sí, hospital de madrugada sí, sí, sí. y al final terminé arrodillada humillándome mm. lo que nunca eh, había pensado hacer tuve que terminar arrodillada a los pies de una pelotuda para que me hiciera un examen gratis y cuando me hace el examen y ve que hay, hay algo malo huevón no me pide ni disculpas sino me dice eh, no te puedo no le puedo sacar la vida a tu hija anda tatir a ver al doctor porque hay un problema huevón negligencia cachái mm. efecto de qué Gracias, Aki. ¿Y por qué tengo que so por qué tenemos que soportarlo? ¿Por qué tenemos que ser un número? ¿Por qué tengo que ser tan pobre que tengo que mendigar y me tengo que humillar para recibir que se supone un derecho que está en los derechos escritos de los derechos del niño recibir salud, educación, vivienda, un techo, de que alguien se preocupe de ello? Pero este país vulnera día a día los derechos, los derechos de todos. No solamente de, de, de, de, de nuestros hijos. Vulneran los derechos de los trabajadores, los derechos de los abuelos. Pensiones míseras, míseras. Y, y dueños de AFP, que son los mismos algunos que son socios que están sentados en esos sillones lindos de allá del Congreso, Porque también tienen parte ahí en esas empresas. a AFP, Cuprum y todas esas barbaridades de mierda que nos metieron. También están ahí metidos. Y nuestro abuelo recibiendo ¿cuántos? ¿70 lucas? ¿80 lucas para vivir? Mm. El otro día en Twitter andaba dando una vuelta una foto de un matrimonio jubilado que no les alcanzaba la pensión para los medicamentos, la alimentación, el pago de cuentas y el arriendo. Mm. Y estaban con un cartel afuera del metro pidiendo plata para pagar el arriendo. Mm. ¿Cachai como te humillan día a día y me piden que yo no sea resentida, que yo no sienta dolor? Si día a día veo pisoteados todos mis derechos es y no Es lo que estábamos hablando en Antepo, o sea, mm. me refiero a que a lo que voy yo, o sea... Eh, da lata de verdad saber la historia de estos viejos ponte tú, de lo, yo apunto a eso porque vengo de, de esa reunión reciente pero también sirve como ejemplo eh, ver eh, que que los viejos a la edad que tienen, después de haber pasado todo lo que pasó dentro de sus vidas su violación, su tortura, su humillación de que les, les destruyeron su vida muchos les destruyeron su familia eh, eh Yo, yo escuchaba hoy día, por ejemplo, a una de ellas que me contaba y decía eh, que su familia se desintegró porque eh, se rompieron lazos eh, de hermanos, ¿cachai? De padres e hijos, porque por, por temas políticos, por ideas, por pensamientos y, y se destruyó familia, ¿cachai? Ellos destruyeron familia, ellos destruyeron muchas cosas, no tanto la vida de una sola persona. Se destruyó todo el entorno. Entonces, cuando cuando nosotros hablamos y decimos que, que, que estos viejos no tiene que aprender de ello hoy me pican los ojos, no sé por qué. Eso que no me he topado con ninguna alegría emocional. Es que estás cansada. Sí, Ese es el tema. Sí, estoy cansada. Tempranito en la calle. Bueno, eh, ¿cachai el...? entonces no, no sé pues yo yo creo que por ejemplo los vemos con pensiones miserables que son son menos de de una, de una, de una pensión que recibe un jubilado por pues loca O sea, a eso a eso pues que muchas pues, la otra vez conversaba con uno de ellos y me contaba de que ellos le quitaron hasta el derecho de estudiar por pues, porque fueron detenidos a eso de los 14 15 años, perdieron obviamente el año escolar y después por tema por haber estado, haber sido detenido presos políticos eh, no les permitían entrar después a otros colegios y quedaron sin estudio eh, uno de ellos me decía no sé pero se quedó con algo de la básica no, ni siquiera tuvo la opción de poder terminar la media y después claramente tenía que trabajar, pues tenía que sobrevivir y finalmente terminó haciendo lo que ten, lo que todos hacemos pues en protegiéndonos con la pega, cachai? Y, y todo eso porque tenés que sobrevivir y tenés que mantener ayudar en tu casa, y después te, te después tenés que mantener a la familia y todo el tema, pues. Entonces eh Ellos están pidiendo un poco de dignidad y eso es lo que estaba diciendo tú, Denante. Eh, no, no nos alcanza a nosotros que, que podemos, no sé, pues, tener, a lo mejor trabaja más de uno en la casa. Imagínate ellos que son los, el sustento del hogar y ganan una miseria. Y que a la edad que tienen, que ya estamos hablando de personas adulta ya va, adulta y con todo lo, el peso del sufrimiento y el, los daños físicos que le provocó la tortura eh más encima tengan que trabajar. Po. Claro. Mira acá dice, la ministra de la Corte Suprema Rosa del Carmen Egemen es encubridora de masacre de 19 trabajadores en Laja en 1973. Hueón, y es ministra de la Corte Suprema. Mm. como chucha me pueden decir a mí que no hay pactos de silencio? ¿Cómo me pueden decir que no encubren? Hmm. ¿Cuántos más hay? Estos buenos de derecha que nos dicen que ellos nunca estuvieron a favor de la, de la dictadura, pero estaban bien sacándose fotos con el viejo de mierda. Hijos de generales. ¿Y no sabían lo que hacía su papá? Yo sé muy bien creer a mi papá, un obrero enfierrador alcohólico. Tengo claro las cagas que se mandaba y las cagas que no se mandaba. No puedo decir que fue un excelente padre, porque después de ciertas cosas mi papá perdió toda dignidad como hombre. ¿Mm? No voy a encubrir nunca diciendo que, que fue un excelente dueño de casa, un excelente padre. Mentira. Es mi padre, le tengo respeto, está muerto, lo quiero mucho, lo quise mucho, lo amé como padre pero está hasta, hasta cierto tiempo sí, fue el mejor dueño de casa, fue el mejor hom hombre. Después por circunstancias de la vida, el hombre cayó a un pozo profundo de depresión y se volvió alcohólico eso, y olvidó eso todo. Eso justo activamente tiene que uh -huh. decir, mira, toda toda la, la, la, la, la, las cosas tienen una, una causa. O sea, todo todo todo lo que tú haces es a causa de algo. O todo tiene un, el causa efecto, no sé cómo es la cuestión. Pero todo es una, una consecuencia de algo. Y creo que es súper importante tenerlo muy claro. Si tu papá, al igual que el mío, fueron alcohólicos, eh, eso no es porque te gustó el copete y Phil te gustaba la vida fácil y no y, y era mejor y así te olvidabas y de todo y todo un tema. Eh, no, detrás de eso hay una una una weá a lo mejor bastante eh, idiota, como queráis ponerle tú el nombre, ¿cachai? detrás, que es de esta forma yo olvido el dolor que tengo o que tuve o por lo que me pasó o por lo que sea. Entonces creo que eh, todo todo no el accionar de, de, nuestro, de, de la gente es a consecuencia de algo. Yo no estoy aquí sentada, Hablando de, de, de, de y tirando mierda estos chuches su madre, no porque se me antojó venir a echar aquí uh, y sentarme aquí a echar un par de chuchas, sino porque día a día esos chuches su madre me afecta a mi vida, po, y la de mis hijos, y la de mi entorno, la de mi amigo, la de mi familia les afecta y lo, los violan sus derechos, los violan su dignidad, les arruina sus vidas. Bueno, les veo a mi, a mi entorno empobrecido por culpa de ello ellos, bueno, sacándose la mierda todos los días trabajando, no teniendo vida familiar, no teniendo un espacio para poder compartir con sus hijos porque se han dedicado a puro trabajar, porque el sistema culiao así lo ha se los ha impuesto, se los ha obligado cuando tengo que ver a estos viejos que están ganando una miseria y para allá va a ir vos en algún momento tú te vayas a jubilar también y vaya a estar en la miseria igual que estos viejos ¿cachai? entonces entonces no no no no no no sé no a mí es lo que decía la Inés de Nanta, nosotros no nos podí venir a hablar de, no sé, pues de viol de violencia cuando nosotros la vivimos a diario, po, Cuando nosotros puta sí que sabemos de violencia, pues. Entonces, cuando cuando vemos a esta gente en pobreza y que y que toma recursos a lo mejor eh no sé no, no digo que sea fácil ponerse a tomar weón, o a drogarte eh, para pa olvidarte de toda la desgracia que te ponía tu a tu eh, entorno ¿cachai? sino que siento que eh, putato, buscamos una vía de escape de alguna manera no es que justifique ni a los drogadictos ni a los alcohólicos pero, pero creo que todo tiene un, un, un porqué y eso es lo que a mí me, me interesa que nosotros nos preguntemos ¿Cachai? Yo, yo, desde que tengo uso de razón, mi papá era alcohólico. Y en un principio, cuando era más cabra, ¿cachai? Claro, weón, me daba rabia, weón, porque me hacía pasar vergüenza, porque era charcha verlo así, curado todo el día, weón, porque hacía, weón, estúpida, porque me dejaba en vergüenza delante de mis amigos, porque me daba vergüenza decir que era mi papá, pues, weón pero después con, lo, con el tiempo tú vas entendiendo que tu papá lo que tiene una enfermedad una enfermedad y cuando ya vas empezando a entender ese tipo de cosas empecé a tener un poco más de empatía con él y un poquito más de comprensión y entender que todo, esa, que todo ese alcoholismo porque ya después se vuelve una necesidad para ello yo lo viví con mi papá que era necesario para él poder tomar aunque sea su cañita de vino diaria pero era necesario para su cuerpo para poder vivir ehm Eh, empecé a entender que todo esto viene por por trauma y por weás de año weón que algunas personas la saben llevar bien y otras no pues weón algunas personas saben superar ese tema y otras no pues weón por, por experiencia de vida por como tú soy como persona por miles de, de cosas entonces yo creo que por ejemplo en Lencepo la, la loca piteada de la esquina que es buena para la pasta weón Puta, por algo está ahí como po, por algo le está pasando eso eh, algo la llevó a eso a alguna eh, no sé por una desigualdad social una una poca de oportunidades eh, un desprecio en la familia no sé por mil cosas la otra vez hablamos te acuerdas cuando tocamos el tema de, de, los, de los homosexuales y como muchos de ellos lo, los tenían de nana en su casa entonces por eh, Puta, hay mil razones, Pocachay, y es culpa nuestra. Es culpa nuestra porque nosotros no sabemos tratar a nuestro entorno. Yo yo me estoy incluyendo porque yo sí sé tratar a mi entorno, pero me estoy incluyendo para no dejar a nadie, a incluirnos todos, porque de repente eh, se nos escapa también de la de la boca ciertas palabras que a lo mejor como como dijeron delante de Lachigual, a lo mejor se pueden malinterpretar. Pero la verdad que yo creo que hay que tener un poquito más de, de cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, porque siempre va a haber alguien que se va a afectar con respecto al tema. Claro, hoy ahora... O si a tan... vos te digo fea culiada, vos me entendís porque sabís que es nuestra forma de tratarnos, porque... Pero nosotras. Sabes, pero nosotras. Yo pero, no puedo irme a parar no, a un acto... Yo no puedo ir a la esquina a decirle a la vecina fea culiada o bueno. No puedo, po. O sea, yo sé con qué lo puedo hacer, pues. Claro, oye, Inés Angélica Barzúa, ¿Eh? Eh, en la página de Facebook de la hija de Frida dice, "Compañera, la felicito por el programa, está muy bueno, gracias." Hola, Inés. Gracias. Gracias por, por gracias, la Inés. sintonía. Hagan todos su aportes nomás. Claro. Uh -huh. eh, no sé, pues, yo, yo como decía, yo sabía lo que hacía mi papá Entonces a mí la Matei no me puede venir a decir que él, ella no sabía lo que hacía su papá o que su papá fue bueno. Oye, esto eh, es, es, ese es un argumento. Edward claro. no puede venir a decir que <risas> su papá fue bueno o que él no participó. La hija de la B, de la bestia, maldita. ¿Ah? Y un sinfín a más. Ah, la man! Él no sabía lo que pasaba en dictadura. Hueón, mm. se fueron a hacer cursos a Estados Unidos Viajaron por diferentes partes del país como nunca. le pescaron un diario leyendo lo que pasaba aquí en Chile porque para afuera salían las noticias. ¿O también estaban igual que este zorrón ya de, de Lovanechea que no leía nada? No, para mí el, el hueón ¿Ah? tiene que haber sabido el tema de las estafas. Imposible que no lo supiera porque siempre se habló de eso en todas partes. Pero o sea hueón, no, no más pocas, ¿cachai? A, a hueón algo. No, Pero me refiero a que... ¿Cómo se llama? Oye, yo tengo cuarto medio. No tengo más. Con cuea entiendo algunas palabras que estoy aquí preguntando cuando hablan palabras que te, te quedó mirando de repente a ti, mm. que hablan palabras medias rebusca y que digo, weón, no me podía hablar así porque yo yo no tengo más estudio. Mm. Y tengo que ponerme a buscar ahí en Google, y andar con un diccionario, weón, viendo qué significa y todo el... Heteronorme, sin fin de weas que me meten. Cuando hay cosas que palabras... Claro. ¿Cachai? Sí. A mí me llamaron por teléfono una vez diciéndome que mi, mi pareja, mi compañero había sufrido un accidente. Lo primero que, que, que pasó por mi mente fue terrible, grité, lloré, llegaron unas vecinas y todo. Y me pedían que saliera de la casa, que tenía que ir a la posta 3 a firmar unos documentos eh, porque mi... Eh, necesitaban mi firma para una operación urgente que era debido a muerte o sea bueno me la grité y me la lloré toda dos minutos y luego me acordé que tenía que primero llamar al trabajo de mi esposa de, de mi pareja por obvio po. llevar celular era como lógico no claro o sea, o sea, lasión la primera impresión fue esa Sí, por supuesto. Po. Y por mientras que dejé al tipo, que me dio el nombre de carabinero, y que era teniente, y del furgón tanto y todo, ya le dije, espere me voy a buscar algo para anotar y todo el tema. Y con mi celular, y marco, y marco, y le digo al jefe el jefe de, del, del chascón, le digo, oiga, ¿está el chascón por ahí? Sí, está aquí, señor Inés, tranquilízese. No, pero yo quiero hablar con el que saber que está ahí. ¿No ha salido? No, no ha salido, está aquí. No, pero yo quiero hablar con él. Lo llama. Lo llama estáis bien sin el pasado no ¿sabes qué? me están guardando por teléfono o sea no creo que él el, el tuvo no haya tenido otro teléfono a disposición yo yo también tengo aleonado a, a ¿Mm? mi gente ¿cachai? o sea bueno, se, me, se la llaman diciéndome que me pasó algo y que es lo posible que nos pueda pasar, pero estamos en ese estamos todos los que estamos hablando aquí estamos en esa en ese riesgo, pero yo siempre les tengo informado a todos, llamenme a mí primero o llamen para la radio y pregunten. Pero no no hagan nada y todos saben ya que es lo que tienen que hacer, pues. O sea, como, yo te decía, obvio, yo me acuerdo de Cabra Chile que a mí me decían, "No le pase con co hueón, yo me quedaba en los 6 años sola." 6 años. Dictadura Recomendaciones Si escucha balazos, se mete debajo de la, de la cama No salga a mirar para afuera sí. Si viene cualquier persona Preguntando por su papá o por su mamá Usted no sabe nada Si vienen a pedir cosas que su no mamá, su, puerta, mamá, su papá y que su mamá Mandaron a buscar mm. Usted no entregue nada Mantenga con llave afuera mm. ¿Y qué sí, pues, son las recomendaciones básicas? Seis años, básicas, seis años Porque mi papá en ese tiempo trabajaba Mi mamá también trabajaba Mi otro hermano estaba trabajando Y mis otros dos hermanos estaban bajo tierra Seis años, weón mm. Y podían haberte hecho mil de weas Acá que chucha les pasa, weón, estos zorrones de mierda los papás estos zorrones eh. Que piensan que tienen la vida a comprar, Que a ellos nunca les va a pasar nada Pero si alegan afuera por delincuencia y toda la wea Por criminalizarnos a nosotros Y no soy capaz de enseñar al pajarón... Juliado de tu hijo... A prevenir... Nada más... <ríe> es darle un poquito de conocimiento... ¿Cachai? Eso es... Es simplemente mm. eso... Mm. Y después nos hacen pasar por héroe Y creen... Y nos siguen creyendo... Hueones día a día... damos mm. Todos los días bombardeados con noticias... O sea, Bueno, en ningún momento pesca el control remoto, pone la tele, suplamos o lo que sea y que haga un zapping por la noticia y vea un asalto por último. Si no es que estamos tan llenos, pero ellos viven en este mundo aparte. Y saltamos de un tema a otro, ¿te das cuenta? Sí, pues si sí, mm. todo, todo nos lleva de un mm. lado para otro. Todo finalmente es lo mismo. Claro. Es la desigualdad, es la impunidad. Eh, todo va ligado una cosa con la otra es el trato la, el, el trato distinto para ti y para mí es el trato de, el, el, las oportunidades distintas para ti para pa, para ellos eh, todo nos claro. lleva lo mismo hoy acá nos dicen los chiquillos eh, eh, sí. leo un poquito, un poquito. yo estoy sin computador así que después les les pongo bueno, un, dice una carita eh, contenta por ahí pero yo estoy sin computador. Sebastián Landazuri dice, buenas noches chicas, escuchándolas en familia, un abrazo enorme. Ah, y saludos a toda la familias. Zultana dice, sí, es verdad que puede haber un malentendido con la cosa. Del por eso lejuso. digo, sí. puede, puede que ser, por claro. eso digo, voy a averiguar bien y voy a, a buscar el... Voy a, a, a, a, a Alex Trago bien. nos dice, eso de pagar tanto por salud de los niños les pasa a es un producto de este supermercado Chile que se cree país, toda sí. la razón. Elisa Monti dice, no asqueroso que el milico en retiro, recibe pensión millonaria y las víctimas, pensiones de hambre es muy asqueroso, sí no, y, y, y aparte de recibir una pensión, quiero hacer hincapié en esa aparte de recibir esa pensión, el viejo culiado se muere y la weá de pensión pasa a los hijos. Y, y los hijos no se casan, weán, para poder recibir seguir recibiendo esa pensión. Entonces es una weá y esa plata la sacamos del de ¿no? claro. nuestro bolsillo. Rosilba nos dice, y Ejemen, er yo le digo así, Ejemen, er fue nombrada por Bachelet en la Corte Suprema. Ahí nos manda el link de dónde sale. Eh, Alex Draghuis, escuchando a las hijas favoritas por, eh, por Chunein, ¿Tuneín? Por Tuneín. Tuneín. Tuneín. Dice Sebastián Landazuri, tremendo programa semana mandan, es para escucharlos nuevamente. Su relato y compañerismo emociona un abrazo. Sultana dice, todas las drogas legales o no sirven para evadir la realidad. Uh -huh. Sí. Algo pasa que hay tanta gente que no soporta la vida como es. Uh -huh. Robot de madera dice, el papá de Matei, Blanca Paloma, ya, ya, ya. Y yo soy Antonio Bandera. Uh -huh. Ya, pues el otro día te iba a poner faldita, ahora soy Antonio Bandera. Y ya, pues córta. a mostrar córdalo. tus tuchos peludos. Claro. Dice, Robó también dice, no hago una apología al alcohol, pero dentro de los medios de sus padres puede que haya sido su única vía de escape. Mm. Sí, yo, yo... Lo damos con, con, con, con firmeza, ¿cachai? Y por experiencia de vida propia, ¿cachai? Que la verdad que fue un medio de escape, pues mi papá vivió toda la dictadura, bueno, fue detenido también, y... Eh, eh. Que mi mamá también, que podría mover perfectamente caídos todos en el alcohol, ¿cachai? Claro. Pero sin embargo tomamos otras opciones de, de hay escapar. Diferentes, pues hay diferentes, digo, Cada cual es capaz de su es, realidad es, como como le parezca. Pues claro. Mi papá optó por eso, mi mamá optó por otra vía y, y yo viendo el sufrimiento de ambos, opté por otra vía, pues la mía es esta, pues es hablar, es decir, es comunicarme es poder expresarme informarme y todo ellos tomaron otra porque porque su, porque su el estilo de vida que ellos llevaban o la educación que tenían o llámenlo como quieran eh, les permitió tomar ese, esa vía de escape ¿cachai? cada uno escapa como claro. quiere la hueá no, yo siempre he dicho a mi papá y es súper respetable claro. mi papá se metió al copete porque se sintió culpable nomás po o sea, y es súper entendible por el, el viejo po, O sea, le mataron dos hijos eh, Y lo asumió como que habían sido culpas de él Porque él era dirigente para el 73 de, de Endesa eh, Presa Grande Y era dirigente, pertenecía al, al a la, partido al, A la central de los amarillentos de los comunistas Mi mamá también, era compañera de, de Clarice Marín Sí mm. Eh, y el milico cuando le fue a entregar a decirle que había matado a su segundo hijo le dijo que la culpa había sido del él, po. y el hombre se derrumbó, cayó y, y no lo paró nadie más, mm. entonces claro que hay pa, también hay comprensión de parte de nosotros como familia, po. claro. porque él no supo llevarlo por otro camino, po. ¿cachai? Mm. Han eh... estos mismos cabros que toveí en la calle que pasan drogados, huevón. Puta, pero tú vaí no un, po. un poquito más allá y empezai a mirar a las familias, claro, pues hay un desprecio con respecto a los cabros, hay cabros que no en las familias no ojalá no hubieran nacido, huevón, pero ese es el pensamiento de ellos, pero hay por algo pasa eso, por eso te digo todo tiene un, una una causa, una razón de ser. Claro. Si no es por antojadiza la huea, pues. Claro, pues. Eh no sé, pues vemos todos los días diferentes historias mm. que hay en torno, pero nosotros contamos de la vivencia de nosotras mismas, de cómo sí. vemos este país. El día conversaba con los viejos les decía mira, afortunadamente yo tengo un espacio les decía yo en la radio, para poder expresarme cuando hacemos nota acá nosotros mostramos hechos y realidades ¿cachai? y ahí no nos podemos expresar mucho, porque puta que nos daría ganas de echar un par de chucha en cada una de las notas, pero no nos podemos expresar mucho, o sea, dar nuestro punto de vista simplemente mostramos hechos para que usted saque sus propias conclusiones, claro pero tenemos este espacio, la hija de Afrodita el matinal, la inmortalidad del cangrejo, el cerro a la izquierda y todos los, los programas que se transmiten a través de la radio para que la gente pueda expresar su opinión. Y este es mi espacio para yo expresar lo, lo podrío que estamos y, y lo despreciable que son estos políticos para mí. Y eso es po. Nada más. Afortunadamente tenemos este espacio porque a lo mejor podríamos a lo mejor tomar otra vía. La que la que a nuestros viejos no se les dio, ¿cachái? Claro. O no sé, por pues lo que decíamos de antes, si nos vamos a manifestar y yo quiero votar todo este odio. O sea, yo me quería parar al regimiento donde mi hermano falleció. Uh -huh. ¿Qué me pasaría? Me voy presa, po, huevón. Sí, Obvio. Cagando, po. Uh -huh. ¿Ah? O si sí. voy a culpar a, a, a la persona, no sé, po al Mamo Contreras, al hijo el Mamo Contreras, cuando tendió a mi mamá y la humilló uh -huh. y lo voy a matar. ¿Quién se va a presa? Me voy presa yo o se va a preso él? Uh -huh. Cuando él estaba estamparado por cuántos crímenes? Uh -huh entonces bueno en qué en estamos que más se espera se no. sigue confiando en esta clase política se sigue confiando en esta eh, eh, eh, en esta élite como decía el twitter de la radio hace poco los losfonapen bueno prestaron barcos soki mit prestó sus su, su casas de sus su cosas de veraneo ah. sus cabañas para que las mujeres fueran torturadas, para que los hombres fueran desaparecidos y esos mismos son los que pactan hoy día con la famosa nueva mayoría, con la concertación y siguen haciendo leyes para ellos mismos. ¿Qué, oh, porque, ¿qué? Yo porque, digo porque qué esperan? pensabais distinto, cachai? Porque no estabais de acuerdo con algo ahora afortunadamente tú puedes expresarte y decir que no estáis de acuerdo con algo pero antes no había esa posibilidad recuerden que en época de dictadura había miedo en la población había miedo a, a, a caminar por las calles, había miedo a salir, había miedo a decir algo eh, era el, una hueá terrorífica wea. entonces ahora nosotros podemos hacerlo pero Oye, en, yo tengo, en época la dictadura no se podía yo tengo pues, recuerdos, loco. ponle tú, de las tardes día sábado mm. en la tarde, yo chica jugando en la calle y de repente todo el mundo arrancaba las casas y milicos pasando en jeep en, en estos furgones los blancos y negros te acordás que eran antes blanco y sí. negro y se bajaron en la casa uno, de un vecino y se metieron para adentro con todo mi vecino era una persona que trabajaba en las chacras de acá mismo, porque antes estos sectores eran chacras más, uh -huh. más allá del canal Ortuzano de lo que es Maipú ahora Y se bajaron y sacaron a todos los cabros que estaban dentro porque ahí vivían cabros jóvenes. O sea, mi vecino tenía sus tres y sus cuatro hijos, de la de mi hermano, de la edad mía, que eran la, la, como las guaguas. Y están todos en esa casa viendo un partido, no sé qué estaban haciendo, pero estaban todos ahí los, los, los cabros jóvenes de la cuadra. Y entran y los sacan a todos. Y mi mamá alcanza a rescatar a, al único hijo que le quedaba. Bueno, le, le pegó hasta un cornete así como en el pecho, un milico que no se lo llevaba, que ese no lo pensaba perder. Y los cabros aparecieron al otro día, botados, cerca de un canal por allá, por Kilicura, no sé por dónde, que también eran chacras. Aparecieron golpeados enteros, morados que estuvieron más de una semana en cama. Y tampoco los podías llevar a la posta. Y todo eso te queda, con todo eso creciste. A mí no me pueden decir que yo no viví la dictadura. Mm. De que yo me aprovecho la dictadura para salir a hacer desmanes. Cuando sí la viví, la viví en carne propia. Y vivo hoy esa herencia maldita, weón. Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué quieren de nosotros? ¿Qué esperan de nosotros? Que nos sentemos a ver cómo pactan. ¿Cómo se enriquecen a costa a costa de nosotros? Cuando a, vemos, a por ejemplo, muerto, la, la manifestación que hay ahora en el metro, que los mismos trabajadores del metro están transparentando de que el boleto debería costar 350 pesos y no casi 7 gambas, aunque cuesta ahora... Bueno, cuando vemos ese tipo de abuso, bueno, cuando vemos que todos los días nos suben tan carísimos algunas verduras en la feria, bueno, está carísimo el zapallo, la lechuga, cuando de repente tú a tu hijo no le puedes decir, no, bueno, hoy día no me voy a comer porque subieron 100 pesos más la weas, bueno. no, bueno, tenéis que hacerla igual. Entonces cuando vemos que nos suben la micro, nos suben nuestros alimentos, weas bueno, bueno, de primera necesidad. Eh, cuando te obligan a pagar un, un transsantiago y eh, críticamente y eh, seguido vigilado cuando vemos que para el barrio alto están poniendo cámaras web en el aire one para identificarte que tú herir la bacteria y la basura de esta sociedad web cuando tú y quieren identificarte cuando te cuando en la televisión lo único que vi ve les asalto esto es todo eso. para no ha crecido la, la, la en cifras el tema del asalto eso ya lo, lo transparenta por una nota que está ...ahí en la página web de la radio pero pero te lo, te lo hacen saber para qué, para que la, la percepción de la gente sea otra y acepte, cachai, estas medidas que están tomando de ampliar el, los lo, lo, el, el, y dejar a criterio de los pacos, pues, weón, o sea, de, de dejar a los criterios de los pacos, weón, si estamos en una en una, en una situación súper cómplica, eh, dejar a criterio de un paco culiao, weón, el si eres sospechoso de algo o no. Weón, yo me imagino, <risa> tomar, yo estoy pensando weón. en esto, <risa> Una semana antes del 11 aquí. No, aquí, mira, ya en, en época entre comillas normal nosotros estamos sitiados un meante. Ahora, huevón, yo creo que ya deberíamos empezar a ver, huevones, allá afuera, huevón. Yo, por ejemplo, tengo yo <risa> salgo suma, salgo bebé. a dejar a los cabros al, al colegio y salgo con la cámara. Siempre en marzo y en septiembre ando con mi cámara para arriba, para abajo. Hay que registrar todo Y registré una imagen que todo el mundo me decía Ya, pero eso, ¿de cuándo es? Mm. Está en, en, en mis fotos de Twitter Y una imagen De los cabros chicos con los papás caminando Por un sector de la villa yendo al colegio Y el zorrillo paseándose mm. Siete y media de la mañana ¿Qué es lo que es eso? Yo pedí ese día y decía, deme una explicación, ¿qué uh -huh. significa eso? No faltaba el pelo, estuvo que me decía, están resguardando la resguardando la población. Uh -huh. El año pasado, uh -huh. pa en vísperas del, de marzo, 29 de marzo, eh, bueno, obviamente aquí estábamos sitiados varios varias semanas antes. Y con desvíos de locomoción y todo, por lo tanto, se transforma también ahí en la gente que necesariamente tiene que pasar por aquí para llegar a la otra población, eh, un desagrado hacia la Villa Francia por el tema de que, puta, ya están weando los weones en la Villa Francia, que desvían la migla, wea, y la... Ya cha en mala contra nosotros pero filo eh, esas no, no es porque aquí todos los días pase algo no no, no, no es eso lo que pasa es que es una webella que los pacos hacen para desviar y para que la gente, la general moleste a la gente para que nos odie pero filo eso da lo mismo eh, y yo también puedo yo por ejemplo salía no sé para el taller el que iba de la de la de la ventana del macramé y el tres de la tarde, 5 de la tarde, huevón, y Paco por todos lados registrando cabros, chicos, po, huevón, las mochilas y todas esas cosas. Entonces, tú registrabas y eso y lo subías. Y dice, "Pero huevón, ¿qué onda? ¿Qué vas? Yo me levantaba en la mañana, abría la ventana, hueón, y qué veía abajo? Un furgón de Paco. Entonces su madre, huevón, era todo el día, huevón, y todo el todos los días la wea, y yo le decía, weón, eso es lo que está pasando Mi hermana me decía, weón, vente para la casa Weón, no me atrevo ni a salir, weón, de la villa Porque a lo mejor ni siquiera Después voy a poder volver a entrar Entonces yo de eh, Y no me vengan a ver Porque los, los van a registrar entero Y después a lo mejor no van a poder salir Así que no me visiten Y yo no voy a visitar a nadie Y así estamos Entonces, puta no no puedes venir a decir a nosotros que que hay que no, que está todo bien. No, huevón, aquí no está todo bien. A lo mejor en tu casa está todo bien, pues, pero acá no, pues, Acá está la pura cagada. Y más encima ahora estoy viendo que están a punto de tirar a esta huevada y de que le quieren más dar más privilegio a los pacos, más más carta abierta, huevón, para que puedan hacer y deshacer de todas las huevas, weá, huevón, y para que que a mí esa huevada me me, me genera conflicto, güey. A criterio de los pacos. Nosotros tenemos súper claro cómo son los pacos de aquí de la vía. Nosotros super tenemos súper claro que para nada son criteriosos. Son unos pasteros culiados, güey. Y, y, y, y no sé. Entonces, son todos narcos, güey, estos güeyes de aquí. Entonces, dejar a criterio de ellos mi integridad física, ni cagando, por loco. Ni cagando. No puedo. No puedo independe no, no no no podría ah. Estás heavy la cuestión chiquillos, estás heavy, está estamos, bueno, uh, tratando de hacer eh, cambiar esto y la verdad es que cada vez se pone peor. Cada vez se pone peor. Yo, yo de verdad que espero que en algún momento la gente entienda y empatice con todo lo que está pasando. Y empiece a empoderarse del tema y se empieza a dar cuenta que nosotros tenemos la, el poder ahí, por loco. Ojalá que la gente lo tome y empiece a, a, a empoderarse un poquito más del tema y a darse cuenta de que está nosotros, ¿cachai? Todo, po y que nosotros somos los que tenemos que hacer los cambios, y que nosotros tenemos que ir a las manifestaciones, y que nosotros tenemos que... Si vemos un hueón ahí en la calle, tenemos que y, y merece todo nuestro repudio, tenemos que demostrárselo, ¿cachai? Eh, no, pues nosotros tenemos que hacernos respetar. Pues y está bueno ya, pues... No sé, yo... La podríamos genial. contar tantas historias de acá, de la villa... Eh, Eh. no sé bueno, eh, funerales aparte mm -hmm. eh, eh, historias propias de nuestros vecinos eh, de, del hecho de que no sé por pues, eh, porque no necesariamente porque nos haya no nos haya pasado a nosotras, Eh, no no vamos a estar ajena al tema Vuelvo nuevamente a, a los viejos, ¿cachai? Las vivencias que ellos tuvieron en dictadura Fueron muy distintas A las que viví yo eh, Pero Te marcan po. Te marcan Y, y tú eh, Asistuye a la historia de ellos Y la verdad es que es fuerte po. pues, ¿Tú ponías a buscar Entonces y empezaste a leer? Que tenés que tener tanto cuidado Con las cosas que decís porque podía herir a alguien sin quererlo. Tipo, sí, te ponía a buscar, leí y es tuya la, la historia, si tuyo el dolor. Empezai a pensar eh ¿qué más qué veré hecho tú? La otra vez hicimos una, una entrevista mm. a a una compa de acá que está desapareció, unta ha detenido, está desaparecido su, su compañero día eh, contaba y que, que era la desesperación de salir día y noche a buscarlo de no saber si había sufrido cuánto sufrió, qué le hicieron cómo le comentaba a sus hijos que su hijo eh, tenía que esperarla que había uno de sus hijos que estaba en la puerta diciéndole bueno y no lo trajiste de vuelta hoy día mm. cuántas mujeres más ¿cuántas mujeres más? ¿Cuántos hombres más? ¿Cuántas madres más? Mm. ¿Qué, qué? Cuando no, no, no tenía el derecho a de decir tu cuerpo, cuando veis que, que te basuraron todo el rato, no sé, quiero tocar muchos temas, ¿cachai? Y se me enredan todos, ¿cachai? O sea, porque tengo una una una impotencia por dentro increíble con respecto a todo lo que está pasando. Cuando veo que que un Ricardo Lagos se está postulando weón, y me genera eh, asco weón ¿cachai? Eh, y que lo más probable es que el culiao salga si eso es lo peor de todo eh, con tanta liviandad weón, se pasean por la vida y, y hablan cosas cuando veo a un chucho su madre boom, weón, weón, weando allá en la Araucanía cuando debería estar trabajando acá weón haciendo comentarios nefastos weón Cuando, cuando vemos todas estas cosas, no sé, yo creo que de verdad estos hueones creen que somos hueones. De verdad que yo creo que estos creen que somos idiotas, ¿cachai? Entonces, no sé, yo... Es súper... Es, es lata, de repente da mucha lata ver todo lo que lo que nosotros, bueno, vemos acá, leemos la información que nos llega. Que ustedes mismos, con ustedes mismos hacemos todo esto, ¿cachai? porque ustedes nos informan de todo y nosotros también buscamos por otros lados, pero eh, da lata, po, da lata. Y hay mucha gente co, que más allá de, de empoderarse y de pararse de nuevo y seguir con más fuerza luchando, hay gente que toma otro tipo de opciones, po, o hacerse los hueones o simplemente sumergirse en otra realidad, po, que es para escapar de todo esto hacerse los hueones o simplemente tratar de no informarse más para no para no para que no pase lo que nos pasa a nosotros por esta emoción que nosotros sentimos con cada lucha el hecho de ver eh, eh, no sé por de sentir con eh, sentirte eh, afectado con lo que te cuentan de que te duela también de que tú empatices con esa persona y de que te eh, que empoderarte de su dolor cacha y hacer lo tuyo de sufrir con ellos y de a la vez tener que darles ánimo también y de hacer lo imposible porque las weas se solucionan. Eh, el, el hecho de emocionarte viendo un relato que pasó a lo mejor cuando ni siquiera existía y tú, ¿cachai? <coughs> Pero, eh, no sé, pues... Ay, ¿qué vamos hacer? No sé... Luchar mucho, sí. sí, eso hay que hacer, seguir luchando por eso, más allá de que tú puedes sentir una, un acongojamiento ahora, a lo mejor una... Una huevada, no sé cómo explicarlo, pero una cuestión así como que te hundí porque así está la cagada, No sé cómo lo voy a hacer. Y te viene la desesperación. Cacho. No, wean, pararte con más fuerza, huevón, y organizarte y, y hacer, huevón, y, y salir y, y nada, po. el dato que tiró la radio hace dos minutos atrás? La ministra Rosa del Carmen integraba la sala que ratificó la libertad a Alejandro Sáez, autor material del mm. caso de Goyado entonces vaya de, de que te ba en esa web o sea nada bueno tenéis que hacerla con más fuerza no más, es po, que eso wean. es, po. es <ríe> que te, te in hun la rabia o sale eh. sales deja de estar ahí pollerúo mm. en tu casa o sea mm. como como lo que te pasó a ti con respecto a la, a la llamada telefónica mm. Ya, yaúretela y, y, y pasa la mal dos minutos por pero después no puedo después tenéis que pararte después ten que reaccionar por loco no puedes quedarte ahí no podía. <coughs> o sea, ahora igual, por ejemplo, no sé, por las la conversaciones o los argumentos que tú puedes tener durante el día o lo, o, o, o, o la gente que te traspasa traspasa todo su su, su su mal, su dolencia, su dolor, su pena, su angustia, todas esas cosas. Puta, ya, las con ella un rato, pero un rato nomás, por pues, loco. Mira, y caché que cheque, estamos hablando de esta jueza, por ejemplo... <coughs> de la jueza carmen rosa del carmen esme ¿eh? la radio y otro otro eh, digamos medio de comunicación eh, no no usuales o ¿cómo se puede decir no pagado vio vio por ejemplo la inesperada veoma de cristiano marcelo durante la entrevista tras el real madrid galas tasia Eso es lo que tira Radio Bio, Bio. El Bacanudo Osorno, bombero enciende las redes sociales, le usan sus músculos para recaudar fondos. Veamos otro diario más. Pues Bio, no, Bio Bio. Bio. Traten de hacer filtro cuando le información. Publica los datos robados de los usuarios del sitio de infieles. Mm. Oye, qué, qué linda la prensa de este país. El original Final final Fantasy 7 se podrá jugar en el iPhone y en el iPad. Noticias, claro. mm. ¿Ah? Noticias relevantes para el país, por lo que es súper importante. ¿Para qué? Para idiotizarte, por no pa idiotizarte entonces, por eso tú tenís que estar alerta, po, tú tení no caer en el juego, cachái, no caer en la tontera, no caer. Caché, Radio corte. ADN. ¿Cuáles son los tres volcanes activos de la región metropolitana? Mm. Buena tu noticia, huevón. Tema vaina, la cagó, <ríe> te, va te, felic te felicito, loco, te felicito. ¿Mm? Puta, huevón, te buscando. Qué, ¿Qué más qué, qué otro? Eh se dice? M medio de prensa, huevón. Mm. Eh, está hablando del tema que están todos hablando, po. Noticias en Chile, después del temporal las tareas para prevenir que el borde costero no eh, se inunde. Buena, We Pero si es cosa que tú de repente cuando tú abríes el Twitter ¿eh? mm. En el, en el costado del rincón ¿Mm? izquierdo te salen sí, las tendencias y a veces son puras hueas sí, son puras hueas entonces por eso yo creo que, por eso te digo y vuelvo a insistir, no me cabe ninguna duda que el comentario que se le hizo el fin de semana a los expresos políticos fue una huea no me cabe ninguna duda después que leo tanto comentario culiao, tanta tanta tendencia huevona, tanta titular de prensa. Eh, idiota, huevón, no me cabe ninguna duda que el comentario fue Puede que, que, que me equivoque, pues eso te digo, pero me refiero a que no, no tengo dudas que sea así. No no tengo dudas que pueda que haber sido así. Es que la cuestión es que como cómo te podría decir Vamos a ver. Oye, estoy feliz hoy día aparte de, de toda la desgracia que podamos sentir y todo, porque hoy día sí salimos el miércoles en vivo. La semana pasada no pudimos, nos boicotearon, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y tuvimos que ir el viernes en vivo. No, ahora los miércoles en vivo como siempre y la repetición el día viernes. Voy a hacer voy a pasar un aviso importantísimo. No quiero que ninguno de ustedes de los que me escucha a través del 107.9, a través de Tunei o a través del www.radiopillasfrancia.cl se gaste nuestro dinero porque nos tienen que guardar los 1.500 pesos de la porotada. Pobre de ustedes que se gaste nuestro dinero. Ese es nuestro dinero, está destinado para la radio. Así que nada andarse gastando, no, aquí tú, no, que prefería ser, no. las huincha, usted guarda su luquita y media y la deja aparte. Y nos las hace llegar, viene para acá, compra su entradita, se come un plato por otro con nosotros, ya sabemos que el robot de madera nos va a traer mate, vamos a matear toda la tarde, vamos a cagarnos en la risa toda la tarde, van a ser atendidos por nosotras, después nos se van a quedar con nosotros para que lavemos la loza, ordenamos, lo vamos a pasar chancho chiquillo, aquí eh, eh, vamos a tratar de hacerlo lo más... Oye, sí, el que se va a tocar guitarra, venga con su guitarra. Eh, aquí hay de todo para que nos peguemos una buena canturriada y todo un tema. podemos bueno, incluso hasta hacer una fogata, güey. No <ríe> Pero igual. la vamos a pasar chancho. Así que vénganse para acá nomás, chiquillos, con la familia, con los hijos, con las mamás, con los papás, con todo. Vengan a almorzar con nosotros. A nosotros nos va a hacer un beneficio increíble para la radio porque realmente lo necesitamos. Si no, no haríamos estas cosas, si no, no se necesitarán. Ténganlo por seguro, porque lo que menos nos gusta es andar pidiendo plata, porque nosotros no pedimos plata, por eso vamos a hacer una porota, pero la verdad, lo vamos a hacer chancho, vamos a estar todo el día con ustedes, si los que se quieren venir temprano para pa ayudarnos a picar el repollo, que, vénganse temprano nomás, acá vamos a estar toda la mañana trabajando para esperarlos ahí a la hora de almuerzo, vengan todos los que quieran venir a la hora que quieran, y vengan a pasar un rato agradable. Así que, nada de andarse gastando nuestro dinero. Oye, como dice, por ejemplo, la tercera dice, empresarios salen en defensa de Dilma Rousseff en medio de la crisis. Grandes noticias. Oye, no, está la cagada con esa loca. Grandes noticias. <ríe> en todo caso, está la cagada con esa loca. Uh -huh. loca. ¿Eh? ¿Tiene, me, me, ¿Está a punto llegar a ser donar al hogar de Cristo? Bueno, <ríe> va en el 7%, creo. <risa> un poco más bueno a la otra, a la otra encuesta y la buena la en al hogar de Cristo bueno. aunque la bachelet no la anda haciendo nadie de mal <coughs> porque no tapo <risa> oye recordar también que <coughs> los trabajadores, los mineros de la mina del yacimiento de carbón Santa Ana en Curanilagua que está a 600 metros de profundidad Están en huelga y los trabajadores tienen toma la mina Y lo que nos dicen ellos es Preferimos salir muertos antes que no nos paguen lo que nos debe Recordar que esta mina pertenece Uno de los propietarios es Rodrigo Danus ¿eh? ¿Rodrigo qué? Danus danus danus danus, danus, danus, danus, danus, danus Un tipo bien turbio ahí Que ha sido representantes de algunos eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? de alguno artista. Tiene plata, tiene harta empresa el tonto. Eh pa. Oye, pero bueno, no, tiene vámonos. plata para pagar? Sí, vámonos. Vámonos. Oye, vamos a leer el último tweet Te que cansa. tenemos. Dice un tutito. Robot Dice Rosilva, no, ya lo leímos. Elisamón dice, un abrazo chiquilla, excelente programa. Gracias. Profitó, dice, para la próxima voy. Esperemos que sea así. ¿El profitador? La hija, de sí. ¿Va a venir? Para la próxima voy. A ver, que diga cuándo. Yo quiero fecha. A mí no me interesa. No, ya dijimos. Quiero, yo quiero hecho No, hechos, no se anuncien porque no les creemos. Eso no es todo. No les creemos ni una wea, así que den fecha, día y mm. lugar y estamos Listo Dice robot de madera Dice Oye, hagámoslas como la otra vez Pero ahora me avisan Para llegar más temprano Y ayuda a ordenar Y esas cosas Lindo Él, ¿sabéis qué? Mm. Yo solo Después de la Dataya de Rinata mm. di, Dimos los agradecimientos En especial al robot de madera Porque se portó Pero él después Bueno, vente temprano hermano No es más tarde Yo creo que desde las 10 de la mañana Ahí en el salón sí. Así que vente temprano Dice Y, y haremos el, el fandango Guitarreado Más bello del mundo Obvio La hija de Afri Dice hasta hora les pesta en el salón? Yo voy Llega como a las 4, vos llegas nomás, vos llegas nomás, te estamos esperando Vengan nomás y nosotros Dejen. vamos a estar ahí hasta como a las 7, uh -huh. 8 de la noche Y Gerardo a. nos dice, en fin, y si no se puede, les colaboramos según indique el info arroba radio villafrancia.cl Excelente, Así. recuerden ese correo, info arroba radio villafrancia.cl Quiero colaborar con la porotá, pero no, no puedo ir porque estoy lejito Y entonces ahí nosotros les mandamos cómo pueden colaborar. Mira, Alex Drago, dice lo de la fogata me metienta. Hago fogata bonita. Igual te ¿Quién? El, Alex Drago, igual te presto uno, unos palos. ¿no? Mm. ¿Te igual quemamos algo. Igual quemamos algo, sí. sí. <risa> te presto todo 5 de abril, si querés. Bueno, ¿Ah? Tenemos neumáticos guardados. ¿eh? Si quemamos cualquier hueá. Mm, tenemos más rabia, así que podemos quemar todo un viaje. <risa> <risa> Aprovechamos. Y si querés, nos vamos para Valpo también a quemar y la moneda también nos <risa> <ríe> me fui al chancho. Eh... Oye, pero vénganse para acá. Chequio, lo va a pasar súper bien. Hay un hay una un, un calor de, de humano, ¿cachai? En, en nosotros para con ustedes increíble. Bueno, la, los que nos conocen lo lo saben. Eh Y acá igual vamos nos sentamos a conversar, pues vamos a matear, vamos a guitarrear para que traiga la guitarrita. Eh, no, nos va a pasar súper bien, nos vamos a sacar fotitos y, y el otro día vamos a puro celebrar el, el haber estado junto a ustedes y todo el cariño que nos demuestran y el que nosotros tratamos de demostrarle, ¿cierto?, a todos ustedes. Así que napo pues... Vénganse a la hora que quieran, vengan a ayudar, quédense después a hacer el aseo, eh, no se gasten nuestro dinero y, y eso, <ríe> yo soy súper honesta, así que eso, no se gasten nuestro dinero. Mm. Dice Silva ya, dice voy a ir en septiembre, tengo que ir, sí, y pues. llaman del correo, buenas noches, oh, anda y todo, lloro hermano. Ya. Oye Gerardo. ¿Oye, ¿Quién anda lloro? El Rújo. Qué? Si andaba bájame la. Qué, Ay, ¿Qué el pony en mano. ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Ah, no hermano? te engainas, levántate. ¿Ah? <ríe> ¿A subirte? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Lolito? ¿Ah? ¿Eh? Mano, ¿qué sucede? <ríe> como como dijo Olvidar ¡Estoy el hoyo, oye! No gritís, weón, que reventáis la wea. ¡Estoy oye! ¿Ah? ¿Qué va? ¿Ah? No te vengáis, el choro mm. va, va, venía amenazando hace rato que haya venir así que... No ¡Me vaya a, a cagar a mí, te vayas a cagar a todos <risa> los Ya estábamos cagados, pues guayo, sí. llegaste tarde. Tenés que puro venir, Rosilva, mm. nomás, para hacerte bullying en vivo y en directo. Acuérdate sí. que nos debí un espacio que es La Afrodita, Sí, ¿Y el Gerardo cuándo viene? El Gerardo no, no ha dicho nada porque lo tienen ahí cortito. cortito eh. ah. Nunca ha amenazado con venir porque lo tienen corto. Ahí no lo dejan. ¿La Camilísima? La Camilísima lo deja ahí. ¿ah? Parejito. Con llave. Bien hecho. Ah, yeah. Su azote. Eh. Ya sí. salió mierda. Ya salió. <risa> Oye, ya. Nos vamos a ir despidiendo. Eh, se les quiere mucho. Muchísimo. Mucho, mucho. Mucho, sí. Oye, yeah. al robot de madera, vente temprano, uh -huh. para que nos ayudí Sí, oye, dice, el robot dice, buenas noches y acuérdense que debemos matear con el Liders. Sí, vamos, tiene que tener al Liders ahí amarradito. Sí. Uh -huh. sí, vamos, ojalá que, bueno, de hecho está avisado, uh -huh. pero ojalá que no tenga que trabajar ese día. Uh -huh. eh, bueno, y a la hora que se desocupe se tendrá que venir. Así que de todas maneras va a estar con nosotros, no se preocupen. Así que así... Pues, así cabrón. que los esperamos a todos ay, el 30 ay, ay. para pasar los chanchos. Eh, recuerden que este programa se, remite, se repite perdón el día viernes eh, a las 10 y media también, por si no lo escuchó por si le faltó escuchar algo. Eh, hoy día nos fuimos en la profunda con la Inés, no la, no tocamos ningún tema sexual porque la verdad que ameritaba una reflexión profunda con respecto al, al sentimiento y al sentir que teníamos... Por todo, pero bueno, eso es importante. ¿Qué te reí? ¿Por qué te reí, Iné? Estoy una hueá que retuiteó Sebastián Landazuri. ¿Qué dice? ¿Qué retuiteó? <ríe> Muestra. Ya, yeah. ¿y eso qué <ríe> es algo feo oh, el hoyo feo loco la cagó <risa> Sebastián que onda no se sé pone que estáis en familia weón. compórtate ya Pero bueno, eso. Oye, gracias al Sebastián, por favor, eh, por el favor concedido, tú lo sabes. Muchísimas gracias, nos ha servido caleta y te tenemos presente eh, para las próximas cosas que necesitemos, así que muchas gracias. A ver, a ver, a ver. A ver. Primero que la, nada, no, un poquitito. Un tema. ¿Por qué? Profitador. ¿En qué programa andáis metido? ¿Me podíais explicar? ¿Por qué qué pasó? Pone la inmortalidad del cangrejo, jajaja, como fechas y no sé cuándo harán otra actividad. ¿Por qué la inmortalidad? ¿Qué onda, profitaón? ¿De cuál estáis fumando, loco? ¿Qué necesito estáis tomando? ¿En qué bola te estáis yendo? Ah, oh, hermano. Hermano, ah, estamos en la afrodita. Te fradita. estáis quemando los dedos solo. <ríe> qué guay. ¿Ah? Hermano, el tolueno, déjalo, <ríe> weón. Te hace mal esa weá, weón. ¿Con quién te estáis juntando? Ah, ah. ¿Para dónde te fuiste, hermano? Se anda pelando en todos los programas. ¿Ah? Sí, ya no sabe aquí qué Llega y tuitea nomás cabrón. En cualquier momento el Juan va a poner matinal R.B.F. ¿eh? Le dicen el Jarita Llega y mete el dedo nomás Un día cayó, cayó Puta, el profitador, Juan no, no, esa, esa vía del alcohol, Juan, es mala, loco Déjalo, déjalo Dice Alec Dado Dice, jaja, ja, buen programa, muchachas uh -huh. Encantadoras ambas, que descansen bonito. Ay, Gracias, qué lindo. Sí. Gracias, y Gerardo por dice, de me dejaré caer algún día sin aviso. Ay, Ay, sería fantástico. Sí. Oye, un beso grande a todos. Sí. A todos. Eh, cuídense, que estén bien Acuérdense de escribir a info.radio.francia.cl Yo los voy a hueviar, loco, porque de verdad <risa> Oye, dice Sebastián Lando dice Buenas noches, chicas, que tengan una linda semana Igual se va para ti, avísame cualquier cosa nomás, Sebastián Quiero... ahí vamos eh, Sí, eso Y aquí le voy a responder a, a Profitador Así que me despido cariñosamente Un beso grande, barato todos, eh, se les quiere, y ahora anden con carne, ya ¿sí? qué más vamos a hacer? eso Sí, pues, cuídense, cabros. Y lo que, más importante, ni perdón ni olvido. Cuídense, cabros, eh, infórmense, edúquense, transmitan lo que saben, lo que han leído, eh, coméntenlo, eh, empaticen con la gente, eh, respeten a los viejos locos, Eh, eh, respeten a los niños eh, respeten a su entorno a, a las mujeres a los hombres respeten la, la, la lucha de los trabajadores de los mapuches, de los estudiantes eh, háganse parte chiquillos no olvidemos que somos parte de una sociedad que estamos eh, vapuleados todos, así que eso que tengan buenas noches, descansen, eh, disfruten, eh, pasenlo bien, tengan buen sexo, eh, guarden los 1.500 de nuestra de nuestra radio, eh, no se gasten nuestro dinero y los esperamos a todos el 30, un abrazo enorme para todos ustedes, los queremos, Caleta, y eso, eh, muy buenas noches a todos y descansen muchísimo, que tengan un lindo resto Dice de semana. Dice Profitador que ojalá fuere vos la puro sueño y cansancio. Yo estoy cansada también, Profitador, y no ando nada pelándome de nuestros programas, así que no vengáis nada con hueá aquí. Ya, chao nomás, que tengan buenas noche Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.